4, la radio de Elche. Saludos, son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida a la Glorieta de este lunes 28 de junio. A partir de hoy, este programa se va a prolongar hasta la 1 del mediodía, sustituyendo así el espacio entre amigos de nuestra compañera Rosa Lucas, quien volverá de nuevo. ...con entre amigos, tras sus vacaciones de verano... ...eso será a finales de julio... ...mientras tanto, hoy lunes, último, último lunes de este mes de junio... ...se celebra en el Ayuntamiento esa sesión plenaria correspondiente a junio... ...con pocos puntos en el orden del día y mucho debate... ...y nos tememos que sea estéril en el capítulo de emociones... ...ya que algunos grupos políticos se empeñan en traer temas... ...que no son competencia municipal y por tanto no se pueden solucionar en este foro plenario en el que se hará un receso a las 12 del mediodía para la lectura del manifiesto LGTBI y a las 7 de la tarde se leerá otro manifiesto en la Plaza de Baix con despliegue de banderolas y suelta de globos y la bandera del orgullo ondeará además en el paseo de la estación en las próximas semanas. Todo porque el 28 de junio se celebra el Día Internacional del orgullo gay con el objetivo de conseguir erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Estas son las declaraciones que realizaba ayer el alcalde por esta celebración. Desde luego considero que hoy, Día del Orgullo Gay, tenemos que poner el foco en la necesidad de seguir trabajando desde los colectivos, las instituciones y desde la propia ciudadanía para favorecer la igualdad real y efectiva, la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual, porque pese a que en la última década se han producido avances sociales y jurídicos auténticamente extraordinarios, no es menos cierto que en los últimos años han resurgido resquicios de intolerancia que son realmente preocupantes. Por eso, a propósito de esta efeméride, es necesario poner el acento en valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la libertad, vinculados todos ellos a la diversidad sexual y a la dignidad de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Y precisamente por eso, con Considero que es necesario y positivo que desde el ayuntamiento, que desde el ámbito municipal, realicemos un conjunto de actividades orientadas a reforzar la idea de inclusión, la idea de sociedad inclusiva. Se trata de dar visibilidad y, sobre todo, de favorecer una reflexión colectiva sobre esa necesidad de que la sociedad ilicitana continúe siendo un municipio respetuoso y tolerante, donde no tenga cabida la discriminación, donde se afiance el respeto a la diversidad sexual y donde continuemos avanzando hacia la igualdad efectiva y real estoy plenamente convencido de que construyendo una sociedad inclusiva estamos fortaleciendo nuestros vínculos y favoreciendo lo más valioso, nuestra convivencia La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues de todo ello hablaremos en nuestra ronda de noticias... ...como de ese macrobrote de contagios por COVID... ...detectado en los, en los viajes... ...fin de curso de estudiantes a Mallorca... ...en el que 32 alumnos de segundo de bachillerato... ...de diferentes institutos de ILCE están afectados... ...aunque puede haber más, al igual que ocurre... ...hasta en nueve comunidades autónomas... ...hay estudiantes en Mallorca que han sido realojados... ...en un hotel puente anti-COVID para que hagan cuarentena... ...y evitar más casos, ya que se han disparado en todo el país... ...por las fiestas fin de curso y también por un ocio nocturno descontrolado... ...ya que por desgracia siguen produciéndose botellones. La buena noticia es que la mayoría de los jóvenes positivos son asintomáticos... ...la mayoría de las personas mayores están vacunadas y quizás por ello... ...los hospitales no están registrando más ingresos por COVID... ...al menos esto es lo que ocurre en Elche que acabó el pasado viernes con ningún paciente COVID en el Vinalopó y uno ingresado en la planta en el Hospital General, pero con una tasa de incidencia por encima ya de los 50 casos acumulados por cada 100.000 habitantes. De ahí que sigamos viendo a muchos llevar la mascarilla por la calle a pesar de no estar obligado a ello. Prudencia es lo que se pide porque preocupan mucho los brotes entre los jóvenes y esa cepa delta, la variante india, que ya está descontrolada en países como Reino Unido. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso Pues en el programa de hoy, además, en unos minutos vamos a hablar del proyecto intergeneracional que este curso ha puesto en marcha el profesorado y alumnado del Instituto Cayetano Sempere. También de la colonización de las tortugas en nuestro litoral, de las reivindicaciones de las aparadoras o del palmeral de Elche por el trabajo fin de grado realizado por Ana Irles y por la propuesta de la Asociación de Palmereros realizada a los presupuestos participativos de la Generalitat. A grandes rasgos, este es el contenido de un programa La Glorieta mucho más extenso que los anteriores. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros durante las próximas cuatro horas en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, donde la música también va a tener su papel protagonista. Monday, Monday so good to me, Monday morning, it was all I hoped it would be, oh, Monday morning, Monday,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 uh, yeah. But whatever Monday comes But whatever Monday comes Monday You can find me crying all of the time Monday, Monday, Monday, Monday. Monday, Monday. So good to be Monday, Monday, Monday morning Monday, It was all I hoped it would be By Monday, morning, Monday You find me crying all of the time Monday Monday Can't trust that day Monday Monday It just turns out that way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 La, la, la, la, Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial En las instalaciones de gasolinera Cell. Todo lo que necesitas todos los días del año Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 10 minutos de la mañana, tenemos 25,4 grados de temperatura y seguimos con las buenas vibraciones de la música y también del verano. I'm the that lets her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm backing up good vibrations. Backing good, good, good, good vibrations. Backing so, up good vibrations. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be cut. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up. She's giving me excitations. I'm bumping good She's my excitations. Good vibrations. She's bumping Good vibrations. She's God keep those of love her my precious and with you God keep those love Vibrations.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 Te esperamos en SKI Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo, en el Chesor José Falcorta 41. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 9 y cuarto de la mañana y antes de la primera entrevista vamos con más música relacionada con el verano y vamos con eh, quien fue el rey de las canciones del verano de los años 60. Sí, lo han aceptado, Luis Aguilé. Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo, al sur de la frontera mexicana, vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía Manita Banana Juanita se reían <risa> y a la ciudad un día cansada se marchó. Allí fama conseguía cuando un do de pecho soltó. El padre cuando se enteró se le erizaron todas las canas. Quemó seis toneladas de bananas. Se marchó a la ciudad. Se compró una guitarra. Se encontró con Juanita y... ¡Oh! <risa> La la la la la Panita banana Panita 101.4 Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso Pues pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y les hablamos de una iniciativa. El alumnado y profesorado del Instituto Cayetano Sempere no fue ajeno durante este curso que acaba de terminar a la tragedia que se ha vivido en las residencias de ancianos donde el COVID ha matado a los más vulnerables y ha dejado aislados al resto de nuestros mayores en residencias, obligándoles a una soledad que ha causado estragos en la salud de pacientes pero también de familiares. Para sobrellevar esa falta de contacto humano, los alumnos y alumnas les escribieron cartas, lo recuerdan ustedes, lo dijimos aquí en, en San Valentín, y ahora ese proyecto lo han concluido regalándoles música. Pues bien, para hablar de ello tenemos con nosotros a la profesora Silvia Peinado del Instituto Cayetano Sintete. Ella es maestra en pedagogía terapéutica, a quien damos la bienvenida, la tenemos en los estudios. Muy buenos días. Silvia. Hola, buenos días a todos y a todas. Silvia, y le agradecemos mucho ese proyecto intergeneracional, supongo que se lo agradecerán también las asociaciones como la que trabaja por la dignidad y el bienestar de las personas ancianas en residencias, cuya presidenta es Esther Pascual, y la tenemos también de forma telemática en esta entrevista. Muy buenos días, Esther. Buenos días, Rosemary, ¿qué tal? Bien, pues os tengo a las dos. Eh, Silvia, ¿por qué, por qué fue eh, el realizar este proyecto intergeneracional? Pues, eh, como tú has dicho antes, eh, las personas mayores son, han sido uno de los colectivos más afectados de esta pandemia y queríamos sensibilizar a nuestros alumnos en la necesidad de crear una mayor conciencia social en el respeto y el valor a las personas mayores, y especialmente en estos momentos de pandemia que han sido, les han dado golpes muy duros y, y, y, y ha sido devastador para ellos, bueno, para todos en general, pero para ellos especialmente. Esos alumnos, esas alumnas, ¿se lo pensaron dos veces a la hora de escribir esas cartas con motivo del Día de San Valentín a nuestros mayores? No, no. La verdad que tuvo una gran acogida en todo el centro, por todos los alumnos, por todos los profesores, por toda la comunidad educativa. Y la verdad que, que, que las residencias nos lo han agradecido enormemente, gracias a la labor de, de, de coordinación y de trasvase de información de Esther Pascual. Esther, Pascual, usted, eh, luego hablaremos del colofón, de cómo ha terminado eh, este proyecto, pero las cartas eh, llegaron, ¿no?, a los residentes, Esther. Sí, las cartas llegaron y como ahora ya, ya entramos más a las residencias y tenemos reuniones y he tenido la oportunidad también de hablar con mayores que siguen teniéndolas presentes, además de que fueron respondidas por algunos de ellos. Eh, con mensajes muy bonitos que sabes, Silvia, que, que transmitimos allí a todos los profesores y además les prepararon un vídeo eh, a aquellos que no, que no pueden escribir y tienen más deterioro cognitivo. Y me consta, porque así lo he hablado con, con los mayores de allí, que para ellos es muy importante porque recuerdan esas frases, recuerdan esas frases que les decían los, los chavales. Los chavales, había en concreto, un, hay un mayor que se acuerda perfectamente que uno de los chavales le decía: Aunque estés triste, aunque estés en tu habitación, el sol te necesita para seguir brillando, sal al, sal al balcón, mira al sol, y esos mensajes que, que pueden parecer mmm, que, no, que no tienen la, una importancia enorme, pues para ellos es, pues esa frase la tienen presente cada día, cuando, cuando amanecen o cuando desayunan. Igual que pues eso, ese feedback, o sea, esas cartas que luego mandaron a los, a los chavales del instituto, que nos decía Silvia que se emocionaba, Y porque es que había mensajes muy bonitos, como el de aquel mayor que les decía, que le decía a Joseph, uno de los chicos que le escribía, le decía: Mira, eh, ten presente esto, para mí todos los días son santos y cumpleaños, no dejes nada para mañana, vive. Y esa, ese, no sé, ese salto generacional que parece que hay entre mayores y jóvenes, se ha, se ha roto, o sea, ahora están como más cerquitas los dos. Madre mía, cuántas lecciones de vida han aprendido estos alumnos, ¿no? Eh, Silvia, tiene que ser muy emocionante. La verdad que sí, la verdad que sí. Y, y es verdad que compartir recuerdos y vivencias con nuestras personas mayores pues ayudan a, a mejorar la calidad de vida de todos y a tener un aprendizaje sobre, sobre la vida en general. Quizá por eso vosotros no habéis dicho, no, no vamos a dejar esta relación solo con las cartas, sino también con la música y además con temas como el que estamos escuchando aquí, por ejemplo, los boleros, ¿no? Dos gardenias para ti, aunque estamos escuchando una versión evidentemente jazzística de Dos gardenias para ti. Claro que sí. La, la música, pues como dice Bono el cantante de U2, es, puede cambiar el mundo porque es capaz de cambiar a las personas. Entonces, a través de la música se evocan también muchos recuerdos. Hace referencia a la memoria, a las vivencias de juventud. Eh, los alumnos comentaban que sus abuelos, cuando iban a preguntarles pues, canciones, eh, siempre decían pues, que les recordaba pues, a su juventud, a la infancia, a las, can a las fiestas de los pueblos los populares. Eh, incluso hubo una abuelita que dijo que la canción de Valencia de, eh, interpretada por Plácido Domingo que le recordaba a cosas bonitas. Entonces se genera ahí un contacto, una, un, un ambiente muy, muy bonito ¿Y de compartir. Habéis, ¿Y qué habéis hecho? Eh, porque después de haber eh, consultado a los mayores qué canciones son las que se han quedado en su corazón y en su memoria, y les han marcado y dejan huella y cuando las escuchan se sienten bien eh, desde, ¿qué habéis hecho? ¿un recopilatorio? ¿y qué, y sí. ¿qué habéis hecho con esa información? ¿cómo sí. la habéis manejado? sí eh, eh, una vez que se recopilaron las canciones, los alumnos se organizaron en grupos de cuatro, en las tutorías eh, y seleccionaban las canciones y los recuerdos de, de, de sus abuelos y se grababan dedicando esas canciones e incluso algunos de ellos interpretaban las canciones. Algunos también eh, tocaron el estribillo de Cheque Agust, una canción uh -huh. popular y en época de una huelga de alpargateros de Elche, muy, en un momento muy especial de transición política, pues también tocaron el estribillo de esa canción con el ukelele, y, y la verdad que disfrutaron mucho y estuvo muy bien. Además investigaron sobre la fecha de la canción, eh, los grupos y cantantes que la cantaban, o sea que hicieron un mini proyecto de investigación al respecto. Y entonces después se grababan los audios y luego en una herramienta digital enlazábamos esos, esos audios con imágenes y pues luego era simplemente compartir. Y una alumna de mi tutoría, de segundo G, hizo el hilo conductor a modo de programa, como una especie de programa de podcast, presentando el proyecto y y hilando ¿no? todas las canciones y dándole un poco de, de sentido. O sea que ese proyecto se ha, eh, se ha convertido en programa, ese programa se ha convertido en un recopilatorio de música eh, preferida por nuestros mayores, pero ¿qué mayores son con, con los que habéis trabajado? ¿Solo con lo, una residencia, con todas las residencias de Ilche? Pues eh, en principio le pasamos a Esther Pascual el enlace de, del programa o del proyecto, por así decirlo, y ella creo que lo ha compartido con más residencias de la cuenca Valenciana, incluso de fuera de las Islas Baleares y de Cataluña. O sea que esto ha ido a más, sí. Esther. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha expandido este, este proyecto? ¿El resultado de estas emociones convertidas en música? ¿Dónde ha ido? ¿Y cómo se está gestionando por las residencias? ¿Cómo está llegando a nuestros mayores? Uh -huh. Pues como ha dicho Silvia eh, ellas en principio pues, pensaban continuar el proyecto con, con el asilo de novela y la residencia de Altavís que fueron los destinatarios de las cartas pero bueno, yo he de reconocer que, que me emocioné muchísimo bueno, lloré uh -huh. muchísimo viendo el proyecto y cuando vi que eso era tan hermoso digo, madre mía, esto no se puede quedar solo en dos residencias y entonces les pedí permiso para, para divulgarlo y hacerlo llegar a más residencias dado que estaba en Valenciano, pues de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, porque compartimos con alguna variante el valenciano, y, y vamos, me dijeron que sí, que por supuesto, y claro, eso es un recurso que, que a los animadores socioculturales de las residencia les viene muy bien, porque ya tienen como esa simulación cognitiva que les tienen que poner como ya estructurada, y nada, pues he de decir que, que nos han contactado ya de Cataluña, bueno, ahora además de la Asociación por los Derechos y el Bienestar, de ancianos en residencias, también formamos parte de la coordinadora autonómica y de la estatal y entonces por medio de la coordinadora autonómica de RECOVA eh, ya nos han contactado y ya estamos enviándolo madre mía, no, no damos abasto claro. porque estamos reenviándolo a, a, todo, a todas las residencias que estén interesadas así que desde aquí eh, cualquier persona que, que tenga algún familiar o que sea trabajar en alguna residencia y esté interesada pues nada, nos contacte y se lo haremos llegar porque es demasiado bonito, demasiado valioso, para que, no, para que no llegue a todos los mayores, y nada, como le dije a Silvia, van a pasar un verano estupendo oyendo esas canciones, porque es verdad que, como también decía ella, eh, les, les, les recuerda y les evoca tantos momentos, o sea, es que es como un clic, cuando oyen una canción recuerdan pues, aquella vez en, en el que conocieron a luego su pareja, o aquella vez en mm. la que... Eh, no sé, es que son muchas las emociones que despierta la música en nosotros, con la música pues todos hemos reído, hemos bailado, hemos amado y, y nada, estamos muy contentos para devolverles ese, esa vida y, esa, y todo eso que merecen, un poco como como grupo social te tenemos que cuidar más. Pues cada pasito que da este proyecto, no sé si es por Silvia o por sus alumnos, acierta en el corazón de los mayores, externos. no sé si estarás conmigo. Eso significa que este proyecto no, no solo va a quedarse aquí, con la música, con regalar música. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con este proyecto? Porque el curso ha terminado, pero ¿qué pasa con, con el trabajo que han realizado? Pues eh, no queremos, la comunidad educativa del Cayetano en no quiere que se quede aquí solo, si queremos seguir y queremos continuar con este proyecto de cara al curso que viene y según vayamos pensando, organizando y proponiendo más, más iniciativas y más, más cosas para poder compartir con con las personas mayores porque ya, según la marcha ya iremos organizando porque desde luego que voluntarios no le van a faltar, no, no, porque no, no, no, ellos, los jóvenes también sí, han aprendido mucho sí, de los mayores sí, sí. antes de acabar quería decirte también, que, que no quiero que se me olvide, que una de las abuelas una, una abuela de, de una alumna de primero D nos cantó una canción de Marifé de Triana, la loba la copla, la abuela se llama Carmen Nortes Nortes y, y tenemos el audio grabado por ella y todo, y canta realmente bien. O sea que incluso habéis podido descubrir sí, artistas sí, en los familiares sí, de los jóvenes sí, sí, eh, sí. en la, la Car Carmen Nortes Nortes, Nortes. Nortes. Bien, sí. pues eh, aquí vale esta visibilidad que le damos a esta artista. Esther, eh, Esther Pascual eh, sí. no, el en Pérez no es el único instituto en Elche que ha lanzado lazos, que ha estrechado lazos con vosotros y con las residencias, ¿verdad? Pues principalmente es el único que nos ha hecho llegar estos materiales, pero me consta que hay institutos que están un poco celosos y quieren preparar más, <risa> <risa> más <risa> materiales, sobre todo porque es verdad que, que, que eso luego entre, entre los, a, los adolescentes de los institutos se conocen claro. y hablan eh, y claro... Mmm, Todo esto que, que ellos han despertado, bueno, yo quiero agradecer a los alumnos, a los profesores y al equipo directivo de este centro, que porque todo esto que ellos han, han empezado a mover, pues es, es precioso, porque como me decían mayores de, de las residencias el otro día, me decían es que parece que lo, siempre estábamos los mayores vistos como personas enfermas, con pérdidas de memoria, sanitarias, depresivas, y, y estos, eh, estos, estos chavales nos, nos están devolviendo la importancia de, de lo que nosotros les podemos, de lo que nosotros podemos hablar, de lo que les podemos aportar. Y yo, de verdad, que se sientan tan importantes y se sientan tan felices, me da una alegría, ¿sabes?, como, como miembro de, de la asociación. Y, y, y yo creo que, vamos, ojalá eh, este, estos proyectos se copian en un montón de institutos del que el otro día lo hablaba con, ojalá, con la ojalá. concejala de educación con María José sí. Martínez y me lo decía me decía sí sí esto tiene que seguir es verdad porque es un referente el Calestanos en Pere y queremos que no sea el único ojalá esos celos se conviertan en algo bello como es lo que han convertido los alumnos y las alumnas del Calestanos en Pere ese proyecto intergeneracional que se estrechen aún más los lazos y sobre todo que nuestros mayores que tanto están sufriendo, porque lo sabemos, Esther, te entrevistamos como presidenta, aún queda mucho camino por recorrer, hay incluso investigaciones abiertas en la Fiscalía por todo lo que se ha cometido dentro de, los, de las residencias, pues que todo esto no quede en amargura, sino que también uh -huh. haya momentos para decir que la sociedad ilicitana no ha dado la espalda a sus mayores, que nuestros jóvenes los seguimos educando en valores tan importantes como cuidar a esas personas que han hecho tanto, tanto por la ciudad y por nosotros Esther Pascual, muchísimas gracias Muchas por... gracias a ti Rosemary. y Silvia Peinado también muchísimas gracias por esta iniciativa y que no se quede aquí solo <risa> Claro que no, muchísimas gracias a vosotras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 A tu lado vivirás y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque aun adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe si otro querer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 Es het han adivinado que tu dat me ha traicionado omdat er een ander wil is? het me omdat er een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 ...con Rosmar y Alonso. Pues seguimos aquí en el programa La Belorieta... ...tenemos 24,8 grados de temperatura... ...y cuando son las 9 y 39 minutos de la mañana... ...continuamos con más entrevistas... ...como la del de proyecto que se ha puesto en marcha... ...por parte de colectivos ecologistas... ...y Ayuntamiento de Santa Pola y otras entidades... ...un proyecto medioambiental... ...que necesita de la colaboración de todos nosotros... ...para proteger a las tortugas marinas que están colonizando nuestras playas. Algo tan eh, realmente extraordinario está sucediendo. Algo tan sencillo, además, como llamar al 112, si vemos rastros de tortugas en la arena, es lo que debemos hacer para evitar que sus nidos desaparezcan. Mañana a las once y media, en el Club Náutico de Santa Pola, presentarán este proyecto que contará con la presencia de Jesús Tomás, profesor, del Departamento de Zoología en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. Pues al profesor Jesús Tomás, a este zoólogo marino, lo tenemos de forma telemática y le saludamos. Muy buenos días, Jesús Tomás. Hola, buenos días. Eh, he dicho que es algo extraordinario esto de colonizar. Las tortugas marinas están colonizando el Mediterráneo. ¿Esto desde cuándo? Eh, sí, vamos a ver. Eh... La, las tortugas marinas, en concreto la especie que está viniendo ahora es la, la tortuga boba, eh, está distribuida por todo el mundo y en el Mediterráneo Oriental hay nidificación desde hace miles de años, ¿no? Lo que es Grecia, Chipre, Licia, en esos países, ¿no? Pero ¿por qué allí y no aquí? Pues porque allí en verano la temperatura es más cálida, está, el Mediterráneo Oriental está mucho más al sur. Sin embargo, por. Eh, Estamos pensando, los, los científicos, que por el cambio climático, al subir la temperatura del Mediterráneo Occidental, aquí tenemos tortugas comiendo todos los años, eh, tortugas del Mediterráneo y tortugas que vienen del Atlántico por Gibraltar, y están comiendo en nuestras aguas. Sin embargo, eh, por el cambio climático, estamos viendo que es posible... ...que puedan eh, venir a nidificar en nuestras playas. Ya hace calor suficiente para que maduren los huevos dentro de las tortugas... ...y luego cuando los ponen en las playas. O sea, que, lo, ¿y desde cuándo están ustedes constatando que en las playas, eh, por ejemplo, de Elche ...puede haber eh, nidos de tortugas marinas, de la tortuga boba? Bueno, precisamente eh, Alicante fue un poco el disparadero... Eh, hubo un nido en el año 2001 en, en Almería, luego hubo uno en, eh, que se detectó de casualidad en Puzol, en Valencia, en 2006, o alguno también en Cataluña, pero fue a partir de 2014 del nido de San Juan, un nido que una tortuga que puso huevos en, en la playa de San Juan, en Alicante, imagínate, ¿no? Enfrente del, del Burger King. Y, y entonces fuimos ahí y a partir de 2014 ya estamos viendo que es una cosa que va increciendo, que cada vez hay más playas, cada vez hay más ya está extendido por todas las comunidades autónomas del de Mediterráneo español, también estamos con colegas italianos y franceses, ellos también están viendo que está aumentando lo que es la nidificación de tortugas boba en el Mediterráneo occidental. Pues aún no está claro por parte de ustedes los científicos, y mira que estudian, eh, por qué hacen esto las tortugas boba. pero eh, lo que sí sabemos es que esta colonización puede cambiar nuestra vida o puede cambiar esa, esa imagen que vemos de las playas atestadas con las sombrillas, eh, las neveras, vamos, eh, eso puede cambiar por completo. Eh, bueno, de, ah, de, qué estamos, de, ¿De qué estamos hablando? ¿Porque la tortuga boba es una especie en peligro de extinción o ya no? Bueno, va, vamos a ver tres cositas. Lo primero, los científicos siempre hablamos con cautela porque somos cautos y sin datos y sin resultados significativos no podemos afirmar algo y no podemos escribirlo en piedra, ¿no? Eh, no como hacen los políticos, pero bueno. Eh, sé. Eh, entonces, siempre hablamos cautos, pero sí, parece que la cosa apunta por ahí. Eh, lo, lo segundo que has preguntaba si van a cambiar mucho nuestras vidas en, las, en verano, bueno vamos a ver en Grecia por ejemplo es un país altamente turístico y ahí están recibiendo cientos de tortugas a nidificar todos los años, en muchas islas y en muchas playas de, de la Grecia continental. Entonces, bueno, lo que se trata es de convivir, de compaginar. Mm -hmm. o sea, a lo mejor tenemos que hacer cosas tan simples como cambiar la forma de poner la sombrilla, en lugar de clavarla, pues igual excavar, como recordar cuando éramos niños y, y jugar con la arena y escarbar un agujero... ...para ver si encontramos huevos antes de, de pincharlos, ¿no? Claro, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Eh, a, eh, debemos advertir ya a todos los bañistas que no inquen la, la, la sombrilla de, de la forma que lo hacemos, ¿no? Bueno, en realidad es un poco más eh, hablar a nuestras autoridades, es un poco más el tema de gestión... ...pero implican muchas cosas, por ejemplo, el tema de la construcción en primera línea de playa... ...el tema de paseos iluminados y, y playas iluminadas... Todo eso va a alterar y va a molestar a las tortugas, va a impedir que suban a las playas. Si tenemos una playa llena de focazos, no solo eso, no solo las adultas, sino cuando nazcan las pequeñitas, cuando nazcan las tortuguitas, mm. el primer instinto es irse al mar. ¿Por qué? Porque es lo que refleja la luz de la luna y las estrellas mm. y con el, la, el rompiente de las olas es lo que le llama al mar. Si ponemos un foco detrás, las tortuguitas van a ir en dirección contraria, claro. y se van a morir, se van a cansar, se van a agotar, se van a morir. ¿sí? Pues, eh, eh, está, ¿estarán preparados todos los ayuntamientos avisados para gestionar de otra forma? Porque la limpieza de las playas tampoco se podrá realizar con maquinaria pesada. Bueno, estamos en ello. De hecho, eh, uno de los colectivos en los que estamos trabajando es la, el colectivo de limpieza de playas. De hecho, ahí en Santa Pola y en muchas playas de Alicante, ya los, los, los maquinistas de, de limpieza de playas ...en su tractor van a llevar una fotografía de un rastro de tortuga... ...de manera que ellos, como son los que están de madrugada en la playa... ...son los que nos pueden avisar primero, ¿no? Eh, bueno, eh, en eso estamos, ¿no? Eh, la historia... Bueno, nosotros ahora en la universidad estamos participando... ...en un proyecto europeo con varios países del Mediterráneo... ...es el proyecto Life Med Cartels, eh, ...que tiene que ver también acciones de, de reducción de captura accidental ...por tortugas, pero también acciones precisamente de nidificación... Pero es que la Universidad de Valencia eh, llevamos junto con la Consellería de Medio Ambiente desde, desde el siglo pasado, desde 1987, eh, coordinando la red de atención a varamientos de cetáceos y tortugas marinas. Entonces, la coordinamos en torno al 112, el teléfono de emergencias, como muy bien decías al principio. Entonces, ahora estamos aprovechando esta vía, que ya tenemos instaurada toda la red de varamientos y que tenemos a muchas instituciones que ya conocen eh, lo que es la red de varamientos y su funcionamiento, pues estamos diciendo, vale, aprovechamos lo mismo para el tema de detección de nidos. Entonces, es muy importante que si alguien ve una tortuga por la noche en la playa o un rastro, como han dicho muy bien al principio, que llamen al 112 y enseguida nos ponemos en marcha nos coordinamos, aunque estamos 24-7 que nadie se piense que nos va a despertar no, sí. da igual que nos despierten ¿Eh? las tortugas salen de noche y nosotros trabajamos de noche también en verano, o sea que no hay problema por eso eh, De lo poco que sé de las tortugas por los documentales de la 2 eh, sé que, eh, eh, que tienen memoria y que ellas acuden a, a los lugares donde han nacido, a, a nidificar porque está ocurriendo claro, has dicho que no lo sabéis No, ahora, ahora te cuento. A ver, eso se llama filopatría, uh -huh. y es la, la capacidad de volver a la playa original donde nacieron. Eso no es 100% en todas las tortugas y en todas las playas. Uh -huh. Las tortugas lo que tienen es, eh, igual que las palomas, ¿no? tienen detección de los campos magnéticos terrestres. Entonces son capaces de orientarse en el mar y de regresar. Y no solo se ha observado que tienen fidelidad de playa, sino también tienen fidelidad de los sitios de alimentación pero siempre en todas las poblaciones hay un pequeño porcentaje que no tienen esa filopatría. Además también depende un poco del azar, cuando son pequeñitas pueden ser empujadas por las corrientes y las pueden llevar a otros sitios. Mm. Y además en el Mediterráneo Occidental es un poco trampa, porque el Estrecho de Gibraltar la corriente es de entrada, del Atlántico al Mediterráneo, y la corriente de salida va a 200 metros de profundidad. Las tortugas pueden salir, pero lo tienen difícil. Y además, el mar de Alborán es un mar que tiene muchas corrientes circulares. Uh -huh. Entonces, es, un poco, pues, es posible que muchas tortugas atlánticas estén quedando atrapadas dentro del Mediterráneo. Entonces, cuando llegan adultas, pues, pues se ponen a nidificar, ¿no? Eso tiene que ver con temas de cambio climático, con temas de corrientes, uh -huh. etc. Pero sí, sí es verdad que, por ejemplo, ya hemos registrado la primera tortuga remigrante. Es decir, hubo una tortuga que puso huevos en 2016 aquí en España, en Cataluña, uh -huh. eh, y, y el año pasado la volvimos a registrar otra uh -huh. vez. Volvió no exactamente a la misma playa, pero sí a unos 80 kilómetros así de donde había salido la vez anterior. Uh -huh. Entonces, sí que es posible que esa filopatría ya estemos empezando a verla aquí en en nuestro territorio, uh -huh. pero de momento estamos hablando de, de individuos colonizantes que siempre suelen ser eh, primeros nidificantes. entonces son animales inexpertos, eh, no muestran esa filopatría, hemos visto por ejemplo alguna tortuga que ha puesto, por ejemplo el año pasado hubo una que puso en Cullera en Valencia, uh -huh. pudimos ver la tortuga, le pusimos un transmisor satelital, entonces le dimos seguimiento, Y a los 15 días estaba por Almería intentando sí. poner huevos. O sea, está, la cosa es bastante irregular. Estamos todavía en la fase de documentarlo todo, recoger la información y ver lo que pasa. Pero precisamente en esta fase lo más importante es la ciencia ciudadana, la colaboración ciudadana. Sí. Porque nosotros no podemos sí. estar en todas las playas todas las noches. ¿no? Dependemos claro. un poco de los avisos de la gente a través del tiempo. ¿Y, y ese, el rastro de una tortuga eh, es eh, fácilmente identificable? Eh. ¿En la arena? Sí sí, sí, sí, porque ahora estamos teniendo otro problema y es morir de éxito, que se llama. Sí, sí. Y es que nos llaman, nos llaman por cosas eh, tan curiosas como eh, los galápagos. Los galápagos están la tortuga de Florida, que es exótica, que es invasora. Y bueno, pues hay veces que estamos viendo que sobre todo en playas cerca de desembocaduras de ríos o de minerales, estamos viendo esas tortugas en la playa. Y no, eso no son tortugas marinas y, y por eso no hay que llamar una huella de tortuga marina va a tener entre 70 centímetros y un metro de ancho. Mm. Va a ser como, sí, es muy grande y muy llamativa, va a ser como una huella de tractor que sale del mar, mm. luego habrá una zona de, de arena revuelta, que es donde la tortuga supuestamente habrá puesto los huevos, y luego otra huella, como si fuera otra huella de tractor, que vuelve hacia el mar. Mm. Puede ser en forma de U o en forma de V. Eso es muy mm. característico. Si vemos un transecto diferente que no, no entra o no sale del mar o que entra del mar pero no, no vuelve al mar y que es más pequeño, de un palmo palmo y medio, eso es una, una, un galápago, ¿vale? Además, en las huellas de las tortugas se ve un poco la, las puntas de, de lo que son las aletas, ¿no? Uh -huh. Es una huella muy característica, pero se ve, es, es muy evidente, ¿no? Es una cosa que te tengas que fijar. Qué bonitas tienen que ser las tortugas, Boba. Eh, ¿Y las basuras? Porque nosotros nos encantan las tortugas desde que descubrimos que son las depredadoras de las medusas, ¿no? Son las que mantienen a raya los bancos de medusas. ¿Eso es, ¿Esto es cierto? Eh, bueno, la tortuga boba hay, hay una especie de tortuga marina, que es la tortuga laúd mm. que exclusivamente se alimenta de, de medusas y de tunicados pelágicos, ¿vale? Eh, entonces, eh, es así, pero la tortuga boba también hemos visto que se alimenta de, de medusas y de tunicados pelágicos, entonces sí, pueden ayudar a controlar, eh, pero no solo la tortuga boba también, eh, por ejemplo, el pez mola, el perro el de el luna, también eh, atunes que se alimentan cuando son pequeños, jovencitos juveniles, se alimentan de, de las larvas de las medusas. Entonces, eh, sí, hay que conservar el, el medio marino de una manera sostenible porque si no, luego tenemos ese problema. Precisamente ayer yo estaba intentando relajarme un poco en la playa porque me estaban llamando de Murcia que había salido una en Murcia ayer y me picó una medusa y dices, vaya por Dios <risa> justamente justamente pero sí entonces el tema de los plásticos es muy importante lo que es estamos verdad. viendo es que la tor la tortuga boba, la tortuga boba yo, bueno, uno de mis primeros estudios en biología fue qué es lo que comen ¿no? las tortugas bobas y vi que son animales oportunistas, que comen de todo desde cangrejos eh, los descartes de pesca, también medusas entonces, ¿qué pasa? que cualquier cosa que está flotando en el mar es comida potencial para ellas Claro, eso es una estrategia maravillosa hasta que aparece el hombre y empieza a tirar plásticos. Entonces cualquier objeto flotante que le quepa en la boca se lo va a tragar y van a acumular los plásticos dentro. Incluso pueden matarlas, un plástico duro, un palito de estos de limpiarse las orejas. Yo he visto una tortuga muerta por un palito de estos, porque el palito le rajó el intestino. Eso es, eso es muy dramático, ¿no? Y, y son cosas que podemos solucionar eh, simplemente con un poquito de concienciación y de gestión de los residuos que hacemos. ¿vale? Entonces, precisamente nosotros también estamos ahora cerrando otro proyecto europeo sobre ingestión de plásticos y utilización de la tortuga boba como indicador de las basuras en el mar. Eso es lo que le iba no a preguntar. Es que... eh, eh, eh, qué, qué, ¿Qué conclusión es eso? ¿Están ustedes en estos momentos, pero tenemos, tiramos más basura que antes? Eh, ¿Les preocupa? Bueno, Bueno, eh, no hemos visto un descenso, pero tampoco hemos visto un aumento. Quiere decir que es posible que las medidas de concienciación, que las medidas de mitigación que se están haciendo, estén teniendo cierto efecto. También es posible que, es que las tortugas, como hemos detectado, hayan cambiado sus hábitos de alimentación y estén alimentándose más en costa y por lo tanto están ingiriendo menos bolsas de plástico, pero están ingiriendo otros tipos de plástico, ¿no? El caso es que lo que sí que vemos es que no vemos muchas tortugas con muchas basuras dentro, pero te voy a dar un dato, el 80% de las tortugas tienen basuras. Eso es, eso es brutal, ¿vale? Luego, y, otra, y otro estudio que hemos hecho, una estudiante mía, está, acaba, está, bueno, hemos publicado, el año pasado publicamos un artículo de microplásticos en delfines, y salía que el 91% de los delfines tenían microplásticos, de los delfines mulares, que son los que están cerca de costa. Mm. O sea, imagínate, pues eso, estamos ya impactando claramente en, en la fauna marina, y la mayoría de ese plástico viene de tierra, viene por los ríos, los días de tormenta, las correntías, los desagües de las ciudades, la industria, mm. o sea, que en la agricultura también, o sea, es decir, que mm. tenemos que tener mucho cuidado en tierra para conservar el mar, sería un poco el mensaje. Sí, la verdad es que es apasionante hablar del mundo marino, de muchas cuestiones y seguir concienciando, sobre todo sacudiendo conciencias eh, sobre la importancia de proteger este ecosistema tan frágil. Jesús Tomás, sí. solamente me queda una última pregunta. Sé que a las 10 tiene una reunión y me han dicho que tiene que terminar a las 10. Eh, mañana, ¿por qué Santa Pola? ¿Por qué esta charla, este proyecto de proteger las tortugas marinas, eh, lo hace Margallo Ecologistas, eh, el Ayuntamiento de Santa Pola, o lo hacen más, más entidades ecologistas, este proyecto de llamar bueno, al 112? Eh, bueno, esto se, se marca dentro de las acciones que estamos haciendo del proyecto Light Med Starters que te he comentado antes. De hecho, en Santa Pola ya estuvimos el mes pa, en, en finales de mayo preparando un poco todo esto y la verdad que la acogida fue excepcional. Tengo que agradecer al ayuntamiento de, de Santa Pola eh, y sobre todo a los técnicos y, y concejalía de medio ambiente ...la acogida que nos hicieron... ...en Santa Puebla tenemos un vínculo muy importante... ...con el acuario municipal... ...desde hace muchísimos años... Uh -huh. eh, ...estamos trabajando con Esteban, el director del, del, del acuario... Eh, ...porque nos, nos han recogido muchísimas tortugas... ...traídas por los pescadores... ...entonces, eh, vamos, la verdad que ya, ya... ...Santa Puebla es un lugar que ya lo conocíamos bastante... ...pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es... ...junto con, con el Ayuntamiento de Santa Puebla... ...y Ecologistas en Acción... ...intentar potenciar una campaña de voluntariado para ver si la gente puede caminar las playas, porque muchas veces sale la tortuga, deja su huella, pero sopla viento de levantí y la huella se borra en unas pocas horas. O llegan muchos bañistas, no saben lo que es, empiezan a pisar la huella y ahí ya no sabemos que ha salido una tortuga. Uh -huh. Si tenemos voluntariado, tenemos gente que camine las playas y que nos pueda avisar al 112, inmediatamente vamos a ser capaces de detectar. Muchos más mitos de, de tortugas. Entonces, precisamente, vamos a hacer esa campaña. Y, y me, si me permites, ¿Sí? te, perdona, si me permites, acabar, acabar un poco con lo que tú me has dicho, lo, de, lo que has empezado. El 112 es fundamental, bueno. que la hmm. gente... Hay mucha gente que se va a pescar por la noche a la playa y se puede encontrar con la tortuga subiendo. Muy importante no molestarla, no iluminarla, no hacerle fotos con flash. Sabemos que nos emocionará mucho, pero hay que aguantarse un poquito porque si le hacemos una foto o la iluminamos en la cabeza, la tortuga se va a dar la vuelta y se va a ir al mar sin poner los huevos. Entonces, enseguida que veamos a la tortuga, 112. Porque son tortugas gigantes y bellísimas. Eh, Jesús Tomás, ¿y cuando ustedes detectan un nido, qué hacen? que hacen en plena en plena mañana bueno aquí, en la comunidad valenciana tenemos lo tenemos protocolizado todas las instituciones junto con con la autoridad competente y la consellería Lo tenemos protocolizado desde 2017. Muchas veces el nido no se puede dejar en, en la playa, por lo que sí. has comentado antes. Limpieza con maquinaria, mucha visitación turística. Yo me acuerdo en 2019, cuando fui a recoger los huevos de madrugada a, la, a Castellón, a la playa del Serradal, el policía local que estaba allí instalándome me dijo que se está llevando aquí los huevos porque esto en cuatro horas lo tengo lleno de sombrillas. Sí. Entonces lo que estamos haciendo es trasladarnos los huevos eso hay que hacerlo con, con cierto entrenamiento y con, con experiencia, los traslocamos a una playa protegida en el Parque Natural del, de la Albufera, en Isalera, y Valencia. ¿Vale? Entonces, luego, una vez se incuban, bueno, parte de estos huevos se incuban también en el Centro de Recuperación, el Arca del Mar, que está en el Oceanográfico de Valencia, y entonces, una vez nacen las tortuguitas, algunas se destinan a programas de cría en cautividad, para reducir, aumentar la supervivencia de los neonatos, también aprovechamos para hacer estudios de seguimiento satelital de algunos de estos neonatos, pero la inmensa mayoría de las que nacen se liberan en la misma playa que decía la tortuga, es decir, si sale una tortuga esta noche en Santa Pola y pone huevos, cuando nazcan dentro de dos meses los neonatos, se organizará con el ayuntamiento una liberación de neonatos, de manera que también la gente sea partícipe y se pueda sensibilizar viendo cómo las tortuguitas vuelven al mar, ¿no? Madre mía, e inician una auténtica batalla por la vida. Eh, muchísimas sí, sí, sí, sí. gracias. Eh, eso sería también otro documental. Jesús Tomás, muchísimas gracias por ya, esa labor que realizan cuando, de proteger el mundo marino. Cuando queráis seguimos hablando. Sí, sí, sí, por, sí por supuesto. Por una supuesto. cosa que hacemos es que, que fallamos los, los, a veces los científicos es lo de transferir la, el conocimiento a la ciudadanía. Y eso tenemos que trabajarlo más. O sea, que muchas gracias a vosotros por la oportunidad.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 Ik ser civilizado como niet animales. Yo no estoy contra el ik Si existiera un buen consenso, errores no corrigen niet eso es lo Ik pienso. Yo no estoy contra el progreso. Si existiera un buen niet Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Pasan tres minutos de las diez de la mañana, es lunes, no tenemos tertulia deportiva, pero sí tenemos a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ross. Hoy lunes, poco repaso podemos hacer porque el Elche Club de Fútbol, al igual que el resto de equipos, eh, siguen eh, con los fichajes un poco paralizados. Pues eh, sí. Estamos pendientes de la Eurocopa, hoy juega España. A las seis, sí. Y contra de la Croacia Copa, y de la Copa América, con lo que eh, creo que eso de los fichajes, supongo que será para después. Las noticias Ross eh, en el mercado, en el Eche siguen llegando a cuentagotas o no llegan, porque el club respecto a la confección de la plantilla, desde que se consiguiera la permanencia hace ya más de un mes contra el Athletic Club de Bilbao. Tan solo ha hecho oficial tres movimientos en el equipo, la salida de Emir Rigoni al Sao Paulo brasileño, la retirada del eterno capitán, de Juan Francisco Martínez Modesto, que no sigue, se retira con 41 años, y la renovación del técnico Fran Escriba Esos son los únicos tres movimientos oficiales que tenemos hasta ahora para una plantilla que, recordemos, según dijo hace ya varias semanas atrás el director deportivo Nico Rodríguez, necesita entre 10 y 12 fichajes. De todos modos, respecto al mercado, Ros, estamos en una semana que tiene que ser importante porque el próximo 30 de junio, el miércoles, ya hay varios futbolistas que terminan contrato con la entidad Y, en principio, algunos de ellos no van a continuar. Por lo que sabemos nosotros, futbolistas como en Fulu, Víctor Rodríguez, que han tenido poquita participación durante la pasada temporada, no van a renovar. Y casos diferentes son, por ejemplo, los del central Dani Calvo y el lateral derecho Antonio Barragán, a los que el club sí que les ha ofrecido la renovación porque son dos jugadores que han participado bastante con Fran Escribá. Así que, de momento, sigue todo muy parado. Las últimas informaciones siguen sonando esos rumores con los nombres que llevamos ya comentando desde hace varias semanas. El delantero argentino Darío Benedetto, que además es socio de Cristian Bragarnik en el Elche y es su representante. Todo hace pensar que no va a seguir jugando en Francia. Boca Juniors está muy interesado en su contratación y varios medios argentinos son los que señalan que su próximo destino puede estar aquí en Elche. Después, en segunda división, el equipo ilicitano sigue interesado en el lateral zurdo Lucas Olaza, del Real Valladolid. Es decir, en definitiva, muchos rumores, pero de momento nada confirmado. Ya dijo el presidente del club, Joaquín Buitrago, la semana pasada, que hasta que no termine la Eurocopa y la Copa América, todo va a seguir muy parado, porque el caso de Elche no es una excepción, es que el mercado en general... Eh, va muy lento. Es que supongo que eh, la Eurocopa y la Copa América es un buen eh, momento para ojear y para ver eh, qué jugadores podrían fichar eh, a los equipos de primera división de, de la Liga. Profesional de fútbol, española. Sí, así es, Ros. Los futbolistas ahora mismo están centrados en sus selecciones. La Eurocopa terminará el próximo 11 de julio. La Copa América también va a estar por esas fechas. Así que hasta que no terminen estos grandes torneos, el mercado no se va a mover prácticamente nada. Y el Elche, que nos consta, que sigue trabajando con ese tridente formado, con el propietario Cristian Bragarni, que el director de deportivo Nico Rodríguez Y también con el entrenador Fran Escribá, Queda ya solo una semana para arrancar la pretemporada, porque el próximo lunes están ya citados los futbolistas en el Martínez Valero para comenzar esas rutinarias bueno, pruebas médicas todavía, y físicas. Todavía siguen de vacaciones los jugadores y el lunes ya comienza, ya hay fecha fija, que es el 5 de julio. El lunes pretemporada y comienzan los entrenamientos. Ya tenemos también todos los partidos, calendario de la pretemporada. Eh, sí, tenemos los partidos que comentamos la semana pasada, duelos contra el Atrómitos de la Superliga Griega, el Elche se va a enfrentar también al Real Zaragoza, al sí. Club Deportivo Tenerife, al Cartagena. Tendrá un partido, además, exigente contra el Deportivo Alavés en La Manga y falta por concretar quién va a ser el rival para el Festa Deus que está programado para el 7 de agosto. Está Cristian Bragarnik trabajando en ello porque se quiere que sea un adversario eh, potente. Y eso sí, respecto al calendario de la próxima temporada, partidos ya oficiales, de momento no sabemos nada, esta semana en principio se va a sortear ese orden de partidos. Bueno, primero la pretemporada, después ya veremos. Pero lo importante, lo más importante y lo que sí sabemos es que de momento la desescalada también se ha producido en los estadios de fútbol, lo estamos viendo en la Eurocopa y el Elche Club de Fútbol va a abrir entonces las puertas en el Festa del. Si, el... si no bueno, va bien, de aquí, si no hay más macro brotes de viaje fin de cursos o sí. botellones eh, que pongan en riesgo la salud de todos. Hasta ahora Ron, lo que sabemos y es porque lo contó la semana pasada, concretamente el viernes el presidente Joaquín Buitrago... es que el club sigue trabajando, tiene ya muy estudiada esa campaña de abonos que va a presentar, según dijo el presidente. El club en los próximos días y es que en la entidad se está todavía a la espera de ver eh, en qué se concreta el anuncio del Gobierno la semana pasada, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que dijo… Eh, el gobierno va a permitir ya de cara a la próxima temporada la vuelta del público a los estadios, pero como dijo el presidente Joaquín Buitrago, es una noticia muy genérica, no se ha especificado y el gobierno es como que pasó la patata caliente también a las comunidades autónomas, porque al final van a ser estos organismos los últimos eh, que tomen las decisiones. Por eso el club está a la espera de ver cuál va a ser el nuevo protocolo que se va a seguir de cara a la asistencia de público a los claro. estados o las nuevas medidas. A seguir. De todos modos, Buitrago reconoció que el tiempo se empieza a echar encima porque hay que recordar que la Liga arrancará el fin de semana del 14-15 de agosto y por eso el club tiene que, que ya presentar más pronto que tarde esa ansiada campaña de abonos. También dijo el presidente Ross que se marcan como objetivo superar los 20.000 abonados. En el club se es consciente de que se está atravesando una etapa muy difícil. También dijo Buitrago que se va a tener en cuenta pues, eh, esta etapa tan complicada y, por lo tanto, los precios de los abonos van a ser bastante asequibles. La última referencia que tenemos de abonados respecto a la primera división es de hace seis años, en la temporada 14-15, y ahí la media fue de 25.000 la asistencia al estadio, así que eh, de ahí que el club se marque es, uh, superar esa cifra de 20.000 abonados, bueno. que sería un éxito. Yo creo que se, a, se puede alcanzar porque también ha sido un éxito que Elche haya sido el único equipo en no sé cuántos kilómetros a la redonda que esté en Primera División. Esto también va a atraer no solo a los abonados de Elche, sino también de fuera. O sea, pues, esta campaña mm. de abonos se abre a todos, ¿no? Así es, en Primera División, Ros, si quieres ver fútbol de Primera, si no es en Elche, te tendrías que ir ya a Granada o irte a Ay. Valencia, donde está el Valencia ...o el Levante, y si nos centramos ya en fútbol profesional... ...Cartagena, que está en segunda división... ...estamos ante un escenario histórico... ...es una pena que hayamos tenido que atravesar esta maldita pandemia... ...porque el Martínez Valero hubiese cogido una afluencia de público tremenda... ...por cierto, destacar que el presidente de la Liga, Javier Tebas... ...ha estado este fin de semana en el Congreso Nacional de Aficiones Unidas... Y dijo el presidente que esperan contar con el 70% del aforo en agosto, a principios de liga, y que espera ya a final de temporada que los estadios puedan estar llenos. Así que, si todo transcurre con normalidad, la vacunación va a buen ritmo y se mantienen estas medidas, eh, ojalá podamos volver ya un poquito a, la, a esa nueva normalidad y que los aficionados puedan volver ...a los estadios, porque recordemos que la afición del Elche no pudo celebrar el ascenso la temporada pasada... No pudo celebrar tampoco la permanencia en esta, quitando esos 4.000 aficionados que sí que se dieron cita en el Martínez Valero en el partido contra el Athletic. Así que vamos a ver si poco a poco vamos recuperando la normalidad. Pues sí, vamos a ver, porque la vacunación es cierto que ha pasado algún que otro revés con esto de los mayores de 60 años que se les anuló la cita de AstraZeneca y ahora nos están diciendo que esta semana pues bueno se va a volver otra vez a batir récord de vacunación con lo que el ritmo sigue siendo el de crucero. Eh, intentan no frenar ese ritmo para conseguir esa inmunización o esa inmunidad de la población lo antes posible. Y si es en agosto, mejor que en septiembre, pero no sé si los jóvenes, los menores de 20 años, podrán llegar a tiempo eh, antes de, de agosto o en septiembre, como es lo que indicaban los expertos. Lo cierto es que los mayores de 30 años aún no han sido vacunados y se esperaba vacunarlos a finales del mes de junio. Estamos ya al final. Y esta semana creo que no han sido citados, así que todavía todavía tenemos que esperar esto de la vacunación. Lo más importante es que los hospitales siguen vacíos de COVID, excepto el general que solo tiene un ingresado. El viernes estaba en planta y hoy tiene un ingresado en UCI, lamentablemente, y ningún ingresado en planta. Bien, José Antonio, esto es en cuanto al Elche Club de Fútbol, pero el deporte va más allá. El Elche está parado, pero nosotros la pasada semana doy fe que trabajaste muchísimo realizando además eh, reportajes de los que gustan, porque el eh, deporte femenino, la verdad es que está en su época dorada. Pues la verdad es que sí, eh, Ross fue el de la semana pasada, un fin de semana histórico. Este no se queda atrás, ahora también te daré un par de pinceladas. Pero sí, la semana pasada, ascenso del Clínica Blasco Juventud Delche Elche en el fútbol sala femenino a primera división, ascenso del Elche femenino en fútbol de Quiquecano a la Liga Reto Iberdrola, que es la segunda división, y además el club balonmano Elche femenino, el cadete, se proclamó campeón de España en el torneo que se disputó también aquí en la ciudad de Licitana. Y te decía que este fin de semana no se ha quedado atrás porque hemos tenido en fútbol el ascenso del Athletic Torrellano, en chicos, a tercera división el ascenso del Elche femenino B a la primera nacional, que es la categoría que ha abandonado el Elche de Quique Cano, por lo tanto la sección femenina del Elche Club de Fútbol está de enhorabuena porque sus dos equipos femeninos han conseguido el ascenso y en apnea la ilicitana Isabel Sánchez Arán ha conseguido durante el pasado fin de semana el récord de España en apnea estática, ha estado debajo del agua 7 minutos y un segundo, ahí es nada, una marca que además eh, se coloca en el top 5 mundial, esta marca que ha conseguido en el campeonato del mundo celebrado durante el pasado fin de semana en Belgrado, así que tendremos tiempo durante esta semana, tanto en el Chen Punta como en los deportes del Telenit para hablar con los protagonistas y, y que nos cuenten un poco eh, qué supone para ellos conseguir todo este tipo de, de hazañas Qué bien queda esto de hablar con los protagonistas pero hablar con las campeonas y campeones, sobre todo esta campeona Isabel Sánchez, que eh, no es nueva, sino que ya lle no, lleva muchos mucho tiempo. Sí, campeonatos sí, sí. a su espalda una auténtica eh... Es una referente de sí, la, sí, de apnea. la apnea. sí sí sí sí eh, eh, lo que se puede sentir no en la profundidad del mar en las profundidades <risa> del mar aunque eh, su apnea no sé si es en piscina lo, los siete minutos un segundo bueno todo eso es te de, lo contará sí, de, de todo cuando tiempo. le hagas sí, sí, la, sí, la en tenemos tenemos muchas campeonas y muchos reportajes por realizar José pues Antonio, tú haces el Elche en punta porque tenemos a Paco Gómez de vacaciones. Sí, durante las próximas semanas ahí estaremos al pie del cañón. No estaré solo porque cuento con mi fiel escudero, por así decirlo, Pablo López, que lleva ya un par de temporadas en verano echándonos un cable y es una pieza también muy importante para sobrevivir durante estas semanas de verano. Esta, sobre todo porque el equipo, el Elche Club de Fútbol, sigue de vacaciones y apenas genera información. Así que esperamos ya que de cara a la semana que viene, cuando el equipo ya vuelva al trabajo, pues empecemos a, a tener más información y sobre todo fichajes, que la afición está eh, muy pendiente y de momento no se ha concretado ningún movimiento. Hoy en el Elche en Punta, ¿qué, ¿qué vas a tener? Pues vamos a hablar de esa campaña de abonos, vamos a hablar también, vamos a repasar la actualidad del mercado de fichajes Y, y de todo ello, sobre todo también en la página polideportiva, destacaremos eh, más ampliamente todo lo que hemos comentado y, y sobre eso vamos a hablar en el programa. Por cierto, eh, ¿se ocupan los, los medios nacionales del Elche Club de Fútbol? Por ejemplo, ¿cuál fue la cobertura de la retirada de Nino? ¿O cuál es la cobertura de, del mercado de fichajes del Elche en los medios nacionales? La verdad que, que poquito, porque ahora mismo, como te digo, no se genera prácticamente nada. La repercusión de la retirada de Nino sí fue importante a nivel local y, y a nivel eh, nacional. Pero el Elche, en cuanto a ese nivel nacional de información en general, suele estar en un segundo plano porque no es un equipo que llame demasiado la atención, la verdad. Eso será hasta ahora, ya veremos lo que harán a partir de, de esta temporada en Primera División, ya sería el segundo año, y a ver si se consolida como equipazo y aciertan en los fichajes. Esperemos que sí, Ross de, de eso se trata. De ahí tan, el, lo importante que es estar pendiente, evidentemente, de dónde, meten, de dónde ponen el ojo y a quién fichan. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchas te, gracias, Ross. Te volveremos a escuchar y a ver a la 1 y 20 aquí no en 100 el 101.4 de Telelech Radio Marca. Y esta noche, pues eh, todo, toda la información en imágenes lo tendremos en el Telenit, porque ya no hay a todo gol. Efectivamente, ya Paco descansa también. La semana pasada con Nino se cerró la temporada de a todo gol, sobre todo también de esos especiales que hemos tenido en junio, así que volverá ya en agosto con el inicio de la Liga.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 Con y Alonso. Y antes de continuar con la ronda de noticias, cuando son las 10 y 19 minutos de la mañana, vamos con una canción de Manuel Carrasco: ¿Qué bonito es querer en un día tan especial como el de hoy, el día del orgullo gay? Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos.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 je a cuidarte ti, bonito es querer y poder confiar afortunado yo lo yo por tener tu de Es la brillita del agua, becita, que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente lucha en el desorden. Oh, oh, oh, oh. De la justicia canalla por la libertad. Oh, oh, oh. No un es una vez encendida porque se hundía en la oscuridad. Viene un ratito en la herida. Por eso es mi amiga para bien y mal. Qué Bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepa que Voy a cuidarte ti es querer y poder confiar afortunada yo, porque el tuaderista. Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Maar hij heeft het brilje en het grond van een fang. is het pasje voor pa het caminetje vermoedelijk. Encontra, wat een es Siempre estás ahí. Ik wil dat je weet dat ik de ti, Wat bonito es querer y poder wat een yo to a little 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pues seguimos con la ronda de noticias después de José Antonio González, después del deporte, vamos con ese repaso a la actualidad y hasta aquí Marga García quien ha hecho un esfuerzo de dejar el pleno Muy buenos días Marga, yo creo que te he hecho un favor, ¿no? Muy buenos días Ros, <risa> pues la verdad es que sí, después ya de una horita y poco de pleno viene bien un descanso Bien, pues todavía continúa el pleno, comenzó a las 9, pero antes de hablar del contenido, de lo que uh -huh. se está debatiendo, ¿qué, ¿qué pasó el viernes? Porque la, la actualización de los datos por municipios de la Consejería de Sanidad no llegó. Sí, normalmente, bueno, pues a primera hora de la mañana cada ma cada martes y cada viernes, bueno, pues la consejería notifica la actualización de datos, pero bueno, pues debido a, bueno, a ese macrobrote eh, que ha afectado a diversas comunidades autónomas por ese viaje a Mallorca de los alumnos, bueno, pues se retrasó, pero bueno, tenemos ya esa actualización y tengo que decirte que, bueno, la incidencia eh, que en las últimas semanas, bueno, pues estaba alrededor de 30, 35, ha subido a 50 casos por cada 100.000 habitantes y es que, bueno, este fin de semana la Consejería hablaba de 67 casos por ese macrobrote en la Comunidad Valenciana, no solo en Elche, también uh -huh. en otras localidades tanto de Valencia como Castellón uno, eso también ha hecho que haya subido esa incidencia y que entre el lunes y el miércoles se registraran 80 nuevos positivos esperemos que eso sea algo puntual y que a partir de la semana que viene bueno, pues esa incidencia siga bajando un poquito. Lo, lo que sabemos es que es mucho más serio, ¿eh? porque los sí. estudiantes eh, están, los tienen retenidos ahora allí en Mallorca, en un hotel, Fuente anti-COVID, haciendo cuarentena, uh -huh. porque es evidente que es una bomba de relojería, que, sí. es, que, que un positivo, aunque sean asintomáticos la gran mayoría, viaje en avión uh, a la península para que regrese. Tendrán que hacer cuarentena los que quieran, porque parece que no es obligada, sí. pero lo cierto es que estamos hablando de cientos y cientos de casos positivos que han venido a la península eh, de esas fiestas que se han llevado a cabo en, en esos viajes fin de curso en Palma de Mallorca. Sí, porque no solo se trata de los propios alumnos sino luego eh, que ha afectado a familias, a claro, amigos. O sea, claro. que esto Va más y cada día que pasa bueno pues la bola se hace mucho más grande. Por eso la incidencia la tenemos ya eh, alejada de la zona de bajo riesgo porque ya por encima de 50 casos por cada 100.000 ya hay que preocuparse un poco, uh -huh. no mucho, pero lo cierto es que la presión hospitalaria sigue siendo buena eh, no tenemos ningún ingresado en planta en los dos hospitales tan solo uno en la unidad de cuidados intensivos del hospital general, así que bueno, por lo menos esa presión eh, hospitalaria se mantiene bajo mínimo Eso indica que la gran mayoría de esos casos positivos que se han detectado en, Palma, en Mallorca, pues no son eh, no están graves, no, no todos son casos tienen, graves eh, Sí, o asintomáticos o síntomas muy leves y no necesitan el ingreso hospitalario. Esa es una muy buena noticia, por supuesto, como también lo es la vacunación. ¿Cómo tenemos la vacunación en estos momentos? Marga, eh, sabemos, por parte de la Consejería de Sanidad, que quieren batir récords cada semana, pero sí. ¿por dónde andamos ahora? Sí, bueno, esta semana la idea de la Consejería es suministrar 500.000 dosis, que sería, bueno, récord eh, semanal. Y bueno, en Elche la pasada semana eran 170.000 ya las dosis, mm. Y, bueno, pues con esta cantidad tan grande que esta semana, bueno, pues suministrada la consejería, bueno, pues irá subiendo esas dosis suministradas y, bueno, pues continúan la vacunación con, bueno, el grupo entre 40 y 49, también la segunda dosis de AstraZeneca para el grupo entre 60 y 65 y ya, bueno, pues con el objetivo ya cada vez más cerca de también de empezar a vacunar al grupo de 39 30. Y esta semana, además del pleno que ha comenzado, hay que estar pendientes porque el alcalde anunció que eh, la empresa Princesol del Hotel de Arenales ya iba a derribar eh, antes de que acabara el mes de junio y faltan ya dos días, dos días. el Hotel de Arenales. <risas> ¿Con lo que eh, sabe, sabemos algo de esas obras o estamos pendientes? Pues todavía no se sabe. El alcalde simplemente dijo que antes de final de mes empezaría ese derribo y ya estaban bueno, pues, todos los trámites Preparados, también los carteles bueno, pues de aviso del inicio de uh -huh. obras, así que bueno pues esperar de aquí al miércoles que arranquen esos trabajos tan esperados. Bien, pues ya vamos al pleno, mira que lo he dejado para el sí. final, eh, Marga. No, no tenía mucho interés, no. pero bueno, ya que estás, dime, ¿qué, qué se está debatiendo? ¿Qué hay en el, en el orden del día, en el pleno? Bueno, pues la verdad es que temas hay muy pocos, la mayoría del pleno de hoy, como viene siendo habitual, son las mociones, Ahora están debatiendo la primera moción sobre bueno, pues esa petición del Partido Popular de que el gobierno no lleve a cabo esos indultos, temas que bueno, no tienen nada que ver con lo local, ya. pero que se están debatiendo en el Pleno. Más allá de esas mociones, bueno, pues se ha aprobado una modificación presupuestaria mm. para destinar más de 300.000 euros a actividades este verano, bueno, en esa semana de no fiestas, bueno, pues ah. diferentes conciertos, actividades lúdicas para amenizar sí. esa semana. ¿Y se ha hablado, ha habido intervención de si esos 300.000 euros también van aparte de los conciertos? ¿qué, ¿Qué tipo de conciertos? Si son barracas y si es la Nid del Alba también, si eso se traduce en barracas y Nid del Alba. No, han especificado sobre todo en eh, conciertos, ¿Conciertos? Eh, varios conciertos al aire libre en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández o sea, y también en la rotonda. O Esos sea, serían claro. los dos espacios que quieren habilitar uh -huh. para diferentes actuaciones y, con y conciertos durante esa... ¿Serían gratuitos? Semana. Pues Yo, no, eh, lo, no todavía, no, todavía no han especificado. O sea que tendremos una barraca en el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández y, y en la rotonda también en la rotonda uh -huh. del Parque Municipal. Y la niña del alba, nadie nada, ha hablado, todavía, ni han nada. dicho nada. No. Es importante ese punto. Por lo tanto, eh, sí que ha habido, al menos, se ha aprobado por unanimidad esos 300.000 euros, esa modificación presupuestaria para destinar ese dinero a las fiestas alternativas. No, esa bueno, solo, bueno se ha aprobado con sí. los votos a favor solo del eh, gobierno local sí. y la abstención del resto de grupos. Y otro punto también importante en el inicio del pleno, eso sí que se ha aprobado por unanimidad, es la modificación del plan general para la ampliación del parque empresarial un paso decisivo claro. Y en el mes de julio, bueno, pues ya la Comisión Territorial, bueno, pues dará ya esa, ese ok definitivo a la ampliación. Nos quejábamos del pleno, pero yo sabía que había algo, ¿Algo? importante y ahí... El ahí Parque empresarial. Sí, sí, es importante el pleno. Muy importante. Que se haya convocado, que se haya celebrado y que se haya aprobado, supongo que por unanimidad, que ese sí. primer paso para ampliar por fin el Parque Empresarial. porque Después de seis años de trámites, bueno, pues parece que la luz ya se va viendo. Sí, se necesita esa ampliación Porque hay demanda, dice de el alcalde industrial. que hay demanda y dice el Partido Popular que hay fuga de empresas porque no hay suelo industrial preparado mm. para que se instalen en Elche. Así que veremos eh, cuánto tiempo ahora eh, hay que esperar para la urbanización y la finalización de esas obras de, de suelo industrial. Y no sé si el Puerto del Elche, el segundo parque empresarial que se dice que mm. había que poner en marcha, eh, sigue la tramitación o no. Pero eso será cuestión de otra tertulia o de otra entrevista. Marga García, hoy lunes, importante que disfrute del, del Pleno todo lo que pueda. Sí. Seguiremos, seguiremos. A la una eh, estarás aquí. A la una, bueno, pues contando, bueno, pues todo lo que ha dado de sí el Pleno, por supuesto, esa actualización de los datos. Y bueno, pues también todo lo que ha dado, pues, este fin de semana. El yes. primero ya sin, bueno, sin las el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior eh, Eso también ha sido una buena noticia, como también lo es que muy pronto te vas de vacaciones Sí, me queda ya. nada, la cuenta atrás ya. Bueno, te queda poco y además eh, eh, vas a trabajar con más eh, ayudantes, porque ya se han incorporado los chicos de práctica eh, digo chicos porque no es una chica, sino un es chico un de chico. práctica que tendremos este verano de la, de la Universidad Miguel Hernández de la Facultad de Periodismo trabajando con nosotros Pues Marga García, trabajando contigo. Marga García, muchísimas gracias. A la una y volvemos a verte. Volvemos. Hasta luego, Rosa. Hasta luego. Y nosotros cerramos esta ronda de noticias y lo hacemos con la información meteorológica. Vamos a ver, si es, vamos a ver qué, qué nos cuenta Vicente Bordonado. Si vamos a tener mucho calor esta semana o si siguen las temperaturas fresquitas. Nos lo cuenta el hombre del tiempo. El tiempo.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 Muy buen día. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica y los primeros días del mes de julio vendrán con ascenso de las temperaturas debido al avance de una masa de aire cálido. De momento, durante esta madrugada, cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch han bajado hasta los 20 grados, mientras que en el sur del Candaelch de hemos alcanzado valores que han rondado los 17-18 grados. Hoy esperamos una Una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio en cielos despejados, viento en calma a primeras horas. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad quedarán muy próximas a los 29 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 28-29 grados. En pedanías de interior, pegadas al parque natural del Hondo rozaremos los 31-32 grados. Mañana martes continuará la estabilidad atmosférica con algunos intervalos puntuales de nubosidad sobre todo de tipo bajo, el protagonista, el viento de levante, moderado, con rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora, Temperaturas a la baja en torno a los 28 grados mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 20 grados. El miércoles más de lo mismo, muy pocas variaciones, pero ya a partir del jueves, viernes con la entrada del mes de julio irá avanzando la masa de aire cálido y esto se va a traducir en un ascenso de las temperaturas y en predominio de cielos despejados.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 con Rosmarie Alonso. Pues antes de continuar con la siguiente entrevista, vamos con la música que hemos seleccionado. Los amantes de los musicales teatrales y de cine conocen perfectamente al compositor Richard Rogers, el músico neoyorquino que nos ha dejado pues, canciones multiversionadas como la de Blue Moon. Para el programa de hoy hemos escogido la versión de La Voz de Fran Sinatra.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 And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, Please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone without a dream in my heart. Without a love of my own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 Ador the love 101.4 Telehelp Radio Marca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 con y Alonso. Son las 10 y 40 minutos de la mañana. Saben que el programa La Glorieta de este lunes, a partir de este lunes, va a durar cuatro horas porque sustituimos al programa Entre Amigos de Rosa Lucas, quien volverá de sus vacaciones de verano a finales del próximo mes de julio con su programa Entre Amigos. Mientras tanto, pues La Glorieta se extiende y durará cuatro horas. Y nosotros seguimos aquí recordando pues, hoy el grupo de los piratas. Ese grupo que alcanzó la fama en la década de los años 90 porque cumple años uno de sus miembros, el gallego Raúl. Entre sus canciones más famosas está esta, la de promesas que no valen nada. Ni meteen, prometo no seguir viviendo. En zin, prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mi. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo che no me verás, te no voy a molestar. Sans gerolieerde. Ik EN niet meer tengo mucha je kan helpen. Ik ben niet meer degene je kan helpen. Ik ben niet meer degene die je kan helpen. Ik ben niet meer degene je niet meer degene die je kan helpen. Ik ben niet meer degene momento se en las cuatro en la lluvia se Ik wens de handen in mijn la verdad ik prometo dat ik niet heb in is de En waar niet in niet Promesas Como la rima la lluvia Como la rima la lluvia, Zeer, zekerder, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer,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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con y Alonso Son las 11 menos cuarto de la mañana y continuamos con más entrevistas La Asociación de Padadoras de Elche ha conseguido recoger más de 50.000 firmas que la pasada semana entregó al gobierno de Pedro Sánchez para que los años trabajados de este colectivo se les reconozca y puedan cobrar una pensión más justa acorde a los años trabajados, pero que no cotizaron por no estar dadas de alta en la Seguridad Social. Para hablar de esa visita que realizaron el pasado miércoles, creo, al Congreso de los Diputados tenemos con nosotros a Isabel Matute, presidenta de la Asociación de Aparadoras. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días. ¿Fue el miércoles cuando entregasteis las firmas? Sí. Sí, el miércoles fuimos para Madrid. ¿Y cómo fue el viaje? Bien, muy bien. Eh... Yo, un poco afónica por el aire acondicionado del bus, pero bueno, bien. ¿Pero quién iba? Eh... Pues ¿Dónde, íbamos... ¿Dónde llegasteis? ¿Quién os recibió? ¿Y qué pasa a partir de ahora? A ver, yo te cuento. Íbamos dos separadoras porque al en tres semanas, que son muchas mujeres, tenían que trabajar. Y bueno, entonces alquilamos, alquilamos un, un microbús y nos fuimos para el Ministerio de Trabajo. Ahí se entregaron las firmas y luego nos recibió el, el presidente de, de, la, de, la, de los inspectores, Estrellueca. Nos tenía preparado ahí una reunión, pero eso la habíamos pedido, y Holanda no... Eh, bueno, realmente a nosotros... A ver, el presidente, hablar... el presidente de los inspectores, ¿qué es eso? ¿De la Seguridad Social? Sí, ¿Trabajo? claro. ¿Trabajo? Claro, de trabajo. ¿Inspectores de... Ah, de trabajo? Vale. Entonces, ¿dónde fuisteis? No? ¿Fuisteis al Congreso o fuisteis a otra dependencia? A ver, a fuimos a los dos sitios. Fuimos a los dos sitios. Primero nos fuimos al Ministerio de Trabajo. Y ahí tuvimos una reunión con Héctor y Yueca. Eh, le trasladó nuestra reivindicación en lo que nosotros pedíamos y además a, a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz estaba en, en Italia y no nos pudo recibir, pero nos comentó que, que se lo iban a trasladar, que ya de hecho se lo habían trasladado todo un dossier, con lo que nuestra nuestra problemática y nuestra situación y que luego con lo que ya habíamos hablado se lo volvería a trasladar este nuevo, ¿no? Nos estuvo comentando, fue muy interesante la reunión porque nos estuvo comentando pues eso que íbamos a partir de ahora y vamos a trabajar directamente sin intermediarios, directamente. Nos pondría en contacto con la inspectora de trabajo de aquí de Valencia, con Carmen Collado, me parece que se llama, para trabajar directamente para porque Porque eso de la industria sumergida, la verdad es que es bastante problemático. ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. Ah, eh, vale, es que hay un ruido muy raro. No. Entonces, eh, dices que lo de la industria sumergida es problemático. ¿Hay algún precedente sí. ¿Hay algún precedente de un colectivo que haya conseguido que se le reconozca los años que no han estado dados de alta? Efectivamente, eso es lo que estuvimos hablando con él que era interesante el conocer si había otro colectivo. Nosotros que, que pensábamos que en el campo, le estuvimos hablando de la gente del campo, que hubo un momento donde se le tuvo que reconocer esa seguridad social, porque en aquella época pues no, no había, claro, y varios colectivos. Pero esto nos estuvo hablando, que él recordaba de, de, de un colectivo de mujeres y tal. Y... Bueno, fue muy interesante por eso, ¿no?, que se estaba haciendo un dossier con las, o sea, lo que es el trabajo de la separadora y las enfermedades que causa este trabajo, ¿no? Eso era un estudio que se estaba haciendo en profundidad y varias cosas también, las cosas que se estaban haciendo, que se estaban poniendo en marcha, pero bueno, eso son cosas que no vamos a darle pistas a los que no lo hacen las cosas legales, para nosotros es que no lo comento, ¿no?, Eso no lo vamos a guardar para nosotras. O sea, que Inspección de Trabajo tiene herramientas para poder cazar sí. a quienes tienen a sus trabajadores en la economía sumergida. Efectivamente, efectivamente, por lo menos eh, se van a poner en marcha las ideas que nosotras ya teníamos de antemano, las hemos ido hablando continuamente porque yo, me, yo aquí en el CHE me he entrevistado varias veces con Estrella Yubeca y entonces sabía de la problemática que había aquí Y habíamos hablado mucho, ¿no?, pero no tan, tan profundamente como, como el otro día. Entonces, ya estaba sobre la marcha, porque claro, ellos lo que quieren erradicar es la industria sumergida o la economía sumergida en todos los sectores. Ahora están haciendo un gran avance, por lo que nos comentó, en el campo, con muchas novedades que también nos comentó y demás. Entonces, eso también lo quería entrar aquí. La, la, la los, los nuevos planes, ¿no? Que tienen en mente de realizar. Porque se trata de esto, le estuvimos hablando que la economía sumergida aquí en el cielo que se está siempre, se las han ingeniado para que esto no, no pare. Esta rueda que hay, que no le interesa tanto dinero negro que hay allí, eh, que, que se deje de, de, de, generar. Entonces, le estuvimos hablando que ahora la producción se está se estaba trasladando a Murcia y que a nosotros nos daba igual si las explotadas eran licitanas o eran murcianas porque el sistema es el que estaba imperando como, como lo ha hecho durante más de 40 años y entonces pues que por eso hablábamos de tantas cosas, ¿no? igual que la producción se está llevando a Marruecos y luego se le pone mad in Spain, que es un fraude contra el consumidor que no sabe qué tipo de zapato es el que está comprando, si español o de dónde Todas esas cosas son las que nosotros sabemos con, con Iyueca, ¿no? Ellos más o menos sabían, pero no en tan profundidad como nosotras les contábamos, porque nosotras tenemos información de primera mano, porque las mujeres están trabajando ahí y lo están viendo cada día. Entonces, de ahí, que, que que lo que se pretende? Es trabajar directamente con ellos, y que nosotros les contemos con, todo lo que sabemos y todo, cómo nos movemos. Desde que la asociación existe, nosotras hemos denunciado cantidad de, de, de talleres uh -huh. por nuestra cuenta, en nombre de la asociación, porque así las mujeres no tienen que dar la cara y no se las culpa por denunciar, que esto es una, no es una cosa que a nosotros nos interese, hayamos querido que esto sea así, es que aquí la que denuncia se iba a la calle. Y eh, eso es lo que le iba a preguntar Isabel, como asociación han denunciado talleres clandestinos, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Qué, ¿Qué consecuencias pues ha tenido? Que, pues nada, eh, la mayoría de los casos han ido la expresión de trabajo y ha visto si era verdad lo que nosotros estábamos diciendo las condiciones estas sobre todo en talleres chinos que sabemos que trabajan de día y de noche a mí cada vez que hablo con alguna compañera y me cuenta cosas yo me escandalizo como el otro día me enteraba que se está trabajando simplemente por la comida de la cama bueno la comida de la cama y el haberlos traído aquí a España a, a estas personas Y eso es esclavitud pura yana, Y eso se está haciendo. Entonces, pues esas cosas son las que estamos denunciando cuando nos enteramos. De un taller de, de, de esa clase, si damos a la, a la Policía Autonómica, que nosotras no nos dirigimos a magistratura, nosotras nos dirigimos a la Policía Autonómica, que se puso a nuestra disposición para intentar atajar esto que hay, esta industria sumergida. Y, y ellos enseguida cogen y llaman el que se trabajo y dan. Y, ¿y, ¿Y, ¿Y qué ocurre después? Porque esto cómo se salda, ¿con una multa y que el, el infractor claro. vuelva otra vez a, a la clandestinidad que en otro lugar? Efectivamente, en, tenemos que tener en cuenta que la, la mayoría de los casos los empresarios son insolventes. Por tanto, esas multas que se les, se les imponen no las, no las pagan. Y luego si tienen que cerrar los talleres, pues todos sabemos aquí porque conocemos el sistema. Um, a la semana siguiente, al mes, vuelven a abrir el 10 con el, otro nombre. ¿En el mismo lugar? ¿No lo trasladan? O la calle de arriba, o la calle de abajo. Pues eso lo sabemos todos. Yo lo he visto en mi, en mi propia calle. Yo he denunciado un taller en el frente de mi casa y ahora lo tengo en el lateral en la calle paralela. ¿Y ustedes siguen denunciando? Claro que sí, porque eso es es nuestro objetivo. Igual que nuestro objetivo es que se nos reconozca los años trabajados, porque no ha sido responsabilidad nuestra de este sistema que se ha creado aquí. Vamos a seguir luchando porque la industria sumergida termine. Uh -huh. Pues, Porque de justicia. Isabel, eh, concretamente, esto es lo que hacen desde la asociación, pero esas 50.000 sí. firmas que recogieron, concretamente, ¿qué piden ustedes al Ministerio? ¿Que se les reconozca a quién, es el de... año cotizado? ¿Cu cu ¿De cuántas aparadoras estamos hablando? ¿De qué pues de todas las que ha habido. Nosotras, en nosotras nos encontramos, ya hemos hablado con el secretario de Chimapur, que estuvo hablando con nosotras, y, y, nos y nos comentaba que el problema con el que se encuentra es que no saben cómo articularlo porque en cuestión de dinero es una tontería la de las cantidades que ellos gastan y ellos manejan porque todas las mujeres no se van a jubilar eh, dentro de una semana esto, es pa, esto va poco a poco no y, pero no saben cómo articularlo por eso es tan importante el averiguar si ha habido unos antecedentes de otros colectivos a los que se le haya hecho sabíamos que cuando Felipe González y así alguna señora mayor nos lo ha dicho, nos lo ha contado, sí que se hizo algo parecido. En aquella época se necesitaba la firma de, una empre de un empresario que, te, que, que firmase, que habías trabajado con él y tú inmediatamente tenías tu pensión. Eso se hizo en el año 85 con Felipe González. a quienes muchas mujeres con llegaron a cobrar gracias a eso esa firma y ese método que se hizo. Pero mmm, lo que no te he comentado es que después de, del Ministerio de Trabajo nosotros nos trasladamos al Congreso de Diputados. Allí no, mmm, nos reunimos con el Grupo Podemos, ¿no? Que no, también teníamos preparada ahí una reunión para hablar con ellos, a ver qué hacían ellos por nosotras, porque al fin y al cabo solo es que la ley ellos no tomaron mucha nota de todo lo que estábamos diciendo, de lo que hayamos hablado con estos, y que había que estudiar los precedentes que pudiesen haber. Eso sí que tomaron buena nota, que le iban a averiguar y iban a ver de qué manera, ya que ellos son juristas, de qué manera se articulaba por lo que es la problemática, porque de justicia social es, ¿no? Que mujeres que han trabajado 40 y 50 años, a cuando llegue la hora de jubilarse, puedan hacerlo. Y más cuando están enfermas por haber realizado este trabajo. ¿Por Eso es de justicia social. ¿Por qué se reunieron con el Grupo Parlamentario de Podemos y no con el Grupo Parlamentario Socialista? ¿Por qué escogieron? Porque Podemos? no nos dieron una cita. Ah, los oh, socialistas claro. no le dieron la cita para ese día no. que estaban ustedes en Madrid. Sí, claro. En, cogimos un, tenemos que decir que cogimos el peor día que podía haber, que fue el día de la, de la amnistía. Mm -hmm. Y había un revuelo allí. Tremendo, nosotros no sabíamos, claro, tampoco sabíamos que Yolanda estaba ahí, iba a estar en Italia, ¿no? Pero aún así, pues hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Todo lo que estuvo en nuestra mano. También es cierto que nos trasladaron que esto ya no es tanto de Yolanda, de trabajo, sino de Escriba, que es el, el ministro de Seguridad Social. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos acceder a él y tener un, una entrevista con él. A ver qué nos dice. Pero ustedes... es nuestro siguiente objetivo. Pero ustedes piden una pensión igual para todas las que están en sus... Sí. Por ejemplo, usted, eh, ¿cuál es su situación? ¿Cuántos años ha trabajado y cuántos cotizados? Ver, yo, yo he trabajado 45 años, yo he cotizado 6. Seis años, nosotros, y con esa cotización, ¿qué pensión? Usted ahora está en edad... Pues es una digna. nosotros no ponemos No, no podemos pero ¿qué cuantía? pensión es la que, la que tiene previsto recibir con esos cinco años cotizados? La mínima. Lo único que nosotros tenemos derecho es a una no contributiva. La no Yo contributiva. Yo y todas las mujeres. Y ustedes no. ahora, ¿cuál piden? Eh... Nosotras queremos una pensión digna. Sí, una pero... pensión digna, estamos hablando de salario mínimo interprofesional. Que sería lo lógico, por lo menos. Por lo menos. Eso es lo que nosotras pedimos. Por, y nosotras también le hemos dicho, vamos a ver si no sabéis cómo articularlo, ¿por qué no cogéis, que todos sabemos, y ahí están los estudios, donde aquí en el que el boom de la inmigración viene y del calzado, viene a partir de los años 65 o 70 hasta ahora? ¿Por qué no cogéis todas esas mujeres en esa franja de tiempo? Y se les da la presión, porque todas sabemos que aquí no ha habido ni una sola mujer. Que no haya tocado el zapato, ya sea parando, ya sea haciendo adornos o pasado la kioba. ¿Os acordáis de la quioba? que destrozaba las manos a las mujeres? Eso se hacía en casas. Y hay muchas mujeres mayores que han hecho quioba y han hecho faena de mano. Esas también tienen derecho a tener su pensión, por supuesto. Pero tienen que demostrar que han, estado, que han sido aparadoras, ¿cómo lo demuestran? No, no, no, no. Por lo que nosotros estuvimos hablando con el, grupo de, con el grupo político de Podemos, no se trata de tener que demostrar nada. Nosotros eh, estuvimos hablando de eso que se hizo cuando Felipe González, por hablar de algo para, que, para demostrar que hay maneras de hacerlo. Pero esto tiene que ser como un colectivo mm, a partir de cero. Mm. O sea, es como una justicia que ahora estamos hablando de los seis, ¿no? De una reparación histórica que ha habido aquí. Man. Y el haber recogido 50.000 firmas, ¿en qué sí. les ayuda a ustedes? ¿En qué les ayuda? A que se estudie esta problemática. A hacer, a, a hacer ruido, a que nos escuche, a que nos vean, a que nos oiga. Como también tenemos pensado hacer una demanda colectiva. Y si tenemos que ir a Estrasburgo iremos a Estrasburgo Porque a ver, aquí no nos hagan caso. ¿Una demanda colectiva? ¿En, en sí. qué sentido? Por el sentido de, de poder denunciar a la Administración que porque a saliendo de lo que estaba ocurriendo nadie hacía nada y son la... cómplices de este sistema o sea la demanda sería a lo largo contra... de la historia entonces esa demanda es pública o judicial sí. cómo es esa demanda judicial empezaría judicial por supuesto que sí y a quién a quién denuncian ustedes a la administración al, a la administración. al estado al estado claro que sí ¿por qué delito por por cooperar con un sistema donde las mujeres han sido explotadas Yo no soy jurista, eso me lo tiene que decir un abogado. Estamos buscando un buen abogado de, de laboralista que sea capaz y esté dispuesto a llevar esta demanda adelante. Sabemos que es complicado, pero bueno, también ha sido complicado tirar para adelante y que nos corten la cara como nos están cortando y dando de palos. Uh -huh. pero aquí seguimos nosotras resistiendo. Eso es lo que le iba a preguntar, las aparadoras de Elche, eh, ¿siguen solas, están solas? ¿Hay más aparadoras de otras zonas productoras de zapateras? Pues sí, está la, la, la sí. aparadora de Callosa también y luego, bueno, las otras. Yo, vamos a... Nosotros estamos luchando por todas las trabajadoras. Luego habrá otras asociaciones que harán sus cosas, que no nos vamos a meter ni queremos meternos. Pero está claro que cuando nosotros hablamos de aparadoras, nos referimos a todas las aparadoras. Y si pueden incluir a las de Elda, a las de Novelda, pues, la, pues la incluirán, digo yo. Nos hace una ley para, para Elche, nos hace una ley para todo el mundo, digo yo. Uh -huh. Muy bien. pero eh... nosotros siempre hablamos, en... somos las aparadoras de Elche, hablamos de nuestra localidad, que es la que conocemos. Uh -huh. Eh, pues isabel matute eh, eh, pues muchas gracias por explicarnos eh, esa visita que realizaron ustedes el pasado miércoles a madrid esas 50.000 firmas que han recogido seguirán ustedes con la campaña en chain Org? bueno la, ya no vamos a entregar más nada la campaña sigue abierta porque claro hubo que cortar en algún momento nosotros hemos entregado 45.500 pero eh, lo, Que, o sea, hay más de mil Lo que pasa es que la campaña había que cortarla porque eso va con nombre y apellido y es lo que se entrega, lo que se registra realmente en el, en el ministerio. Pero esta campaña ya está pasada. Pues toda la suerte del mundo para conseguir esa pensión, como dicen, que al menos sea equiparable al salario mínimo interprofesional para aquellas aparadoras que nunca cotizaron o que cotizaron muy poco con respecto a los años que han trabajado en la absoluta clandestinidad. Isabel Matute, gracias por explicarnos en qué situación se encuentran. A vosotros por dar la oportunidad y ser nuestra 101.4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 Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan seis minutos de las once de la mañana y seguimos aquí en La Glorieta hasta la una del mediodía. Hoy es viernes, 28 de junio, lo hemos dicho al principio del programa. Es el Día Internacional del Orgullo LGTBI. La a las doce del mediodía se va a leer el manifiesto oficial en el centro de congresos durante el receso que se producirá en la sesión plenaria, en el Pleno Ordinario, que ha comenzado a celebrarse a las 9 de la mañana. Y a las 7 de esta tarde, en la Plaza de Baix, pues, se leerá otro manifiesto con las asociaciones LGTBI y, además, ondeará en el paseo de la estación la bandera del orgullo. En el, los actos pues, asistirán el alcalde y los miembros del equipo de gobierno porque consideran que sigue siendo muy necesario reivindicar la libertad sexual de cada uno.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 Estoy plenamente convencido de que construyendo una sociedad inclusiva estamos fortaleciendo nuestros vínculos y favoreciendo lo más valioso, nuestra convivencia. Pues este va a ser el contenido de los manifiestos que se van a leer hoy, Día Internacional del Orgullo. Ya saben que el amor no tiene género y es la base del pensamiento humano. Ha alimentado a la música, a las religiones y ha motivado a lo largo de la historia pues bellas composiciones artísticas, grandes gestas, pero también los actos más crueles y ruines. Sí ha escrito mucho sobre el amor y el, mero, el mejor homenaje en un día como el de hoy para aquellas personas que defendemos nuestro orgullo, qué mejor comienzo que presentarles pues, una selección musical y la primera de las canciones más representativas en este día, sin duda, es esta.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 09 La Glorieta Con Rosmar y Alonso Son las 11 y 14 minutos de la mañana Y antes de hablar sobre el palmeral Y el turismo Vamos con más música Con la música que hemos encajado En este Día Internacional Del Orgullo LGTBI Hemos escuchado, evidentemente, el himno de A quién le importa, pero es quizá el dúo formado por Serrat y Amaya, la excomponente del grupo Mocedades, quien se lleva el premio por sus palabras de amor en un día como el de hoy. De la niñe, nos bastaban esas tres frases hechas, entonaba un historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Ella donde andara tal vez aún me recuerda un día se marchó y jamás volví a verdad pero cuando oscurece lejos se escucha una canción Vieja música que acuna, viejas palabras de amor. Palabras de amor, sencillas y tiernas. Echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprender Recién despertados de la niñez, nos bastaban esas tres frases hechas que no la van tras luchar, historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben mal. A los 15 años no se sabe más Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones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 Y cada año sale un himno con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB. Hoy vamos a conocer el del 2021. Quiero ser. Ese café que fue para tres, ahora solo es de una boca. Si abres ese frasco, quedará solo como si fuera deshonra. Tiene un son que no es normal, será del espacio sideral. Doce caras del cristal, belleza no de nada revelar. Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Comercial Persianera Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje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 ...con Rosmar Alonso. 11 y 24 minutos de la mañana... ...y seguimos hablando de la efeméride musical... Eh, ...y concretamente abordamos... ...la vida del cantautor nicaragüense... ...Carlos Mejía Godoy... ...quien tuvo que abandonar su país... ...hace años porque su vida corría peligro... ...en el marco de las protestas contra el gobierno... ...del actual presidente dictador Daniel Ortega... ...de quien es muy crítico... Mejía Godoy, autor de más de 200 canciones... ...la mayoría épicas y testimoniales... Sobre la inser, inser, insurrección que derrocó con las armas a la dinastía somocista en la década de los 70, en 1979, sigue componiendo canciones muy comprometidas a favor de las víctimas y exigiendo también justicia para los asesinados, de Carlos Mejía Godón, son canciones muy famosas como Son tus perfumes mujer o Cristo de Palacagüina, entre otras. Vamos a escuchar algunos de sus éxitos.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 Una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Las gentes, para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio que siguió en trenza de nagarote en vez de oro, incienso y mirra le regalaron según yo supe cajetitas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe Cristo ya nació en palaca fina de jefe pavón, pavón y una tal María ella va a planchar muy humildemente La ropa que goza la mujer hermosa de Terra teniente. José el pobre jornalero se me catella todito el día, lo tiene con reúna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 La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente, Cristo ya nació en Palacagüina de Chepe, pavón, pavón, y una tal María ella va a planchar. Muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente, la ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente, de terra teniente, de terra teniente. Sí. 101.4 Teleelch Radio Marca. La... Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolinera El, abierto todos los días del año. La glorieta, con Rosmaria Alonso. Queda un minuto para llegar a las once y media de la mañana y tenemos en los estudios de Tele -Elche, en Radio Marca a una joven ilicitana de 22 años que acaba de defender su trabajo fin de grado y además con matrícula de honor. Sobran las palabras. Ella es Ana Irles, a quien eh, damos la bienvenida. Ana, y la enhorabuena por esa notaza. Muchísimas gracias. Acércate al micrófono, pero no es la matrícula de honor lo que más nos ha llamado la atención, sino el trabajo que has realizado, porque es un estudio exhaustivo, bien hecho, por esa evaluación que has conseguido. Eh, has conseguido graduarte con todos los honores, con un buen expediente en el grado de turismo, pero sobre todo porque has escogido el palmeral y el efecto que su declaración de Patrimonio de la Humanidad ha tenido sobre el palmeral. Y además lo has escogido porque te has dado cuenta que está en auge el turismo cultural y evidentemente contar con ese sello UNESCO de Patrimonio de la Humanidad queremos saber si se han hecho bien las cosas y si se ha gestionado bien el palmeral para sacar rendimiento a ese sello de calidad que obtuvimos hace pues, 21 años. Ana Irles, ¿ese es el motivo por el que te llevó a, a, a escoger el palmeral histórico de Elche Bueno, un poco en parte, bueno, aparte de ser, digamos, ilicitana, ¿no? y el, el estar viviendo en este paisaje continuamente, ¿no? el tenerlo alrededor y querer saber un poco ¿no? sobre él más más allá de lo que es la comunicación turística que se hace siempre, ¿no?, sobre tenemos muchas palmeras, muchos huertos, ¿no?, quería saber, ¿no?, por qué se había reconocido como, eh, patri o sea, como patrimonio de la humanidad y por qué le habían dado esa declaración y, aparte, que esa gestión turística que se había hecho en estos últimos 20 años, puesto que, eh, digamos, los turistas o el público en general entiende que esa marca UNESCO es de autenticidad, ¿no?, ese, ese bien, ese, esa identidad. Entonces, digamos que yo tenía curiosidad por saber qué estaba pasando en nuestro palmeral después de 20 años, ¿no? Y, bueno, analizando, digamos, toda esa gestión que se ha hecho, eh, tanto para el nivel turístico, pero también a la hora de difundir esos valores históricos y culturales en la sociedad, para ver si se estaba manteniendo o si realmente la gente de aquí de Elche estaba perdiendo un poco esos, esos valores identificativos que tiene el palmeral y a veces parece que hasta nosotros mismos no lo sabemos. Y eso me he dado cuenta yo también a la hora de hacer la investigación, de que desconocemos mucho de los factores y de los, digamos, esas características tan patrimoniales, pero también turísticas que tiene eh, el Palmeral y que no le estamos dando ese o sea, valor que tiene. Me estás diciendo, después de estudiar, eh, durante bueno, el trabajo fin de grado, se lleva a veces hasta. Empiezas, empezáis en tercero eh, a realizarlo. Sí, bueno, a yo realizarlo. Sé, No sé cuántos años, pero supongo mm. que más de uno. Me estás diciendo que. ¿Hay gente todavía que desconoce por qué se ha dado eh, al Palmeral esa declaración de patrimonio universal? Yo creo que sí, por el hecho ya de que he estado investigando, evidentemente he leído muchos documentos, muchas investigaciones que se han hecho sobre el Palmeral y muchas de ellas, eh, tras a lo mejor haber hecho una serie de encuestas ¿no? a la gente, tanto a los turistas como a la sociedad, se han dado cuenta de que eh, la gente entiende al palmeral como un conjunto de palmeras, de esas 200.000 palmeras que se han promocionado siempre en ese lema turístico, pero realmente nuestro palmeral es realmente un agrosistema que eh, viene de época andalusí y que mucha gente no entiende que este agrosistema está activo, es decir, sigue en funcionamiento y gracias a eso ha mantenido hasta nuestros días. Y esa falta de patrimonialidad es lo que nos falta a la gente ilicitana de saber. Porque todos creemos, tenemos muchas palmeras, eh, son muy bonitas, porque tenemos esa imagen de paisaje. Pero realmente es algo eh, ligado a la agricultura. Es decir, eso que tenemos en el Camp Delz, que a lo mejor en la ciudad falta verse, pero es que realmente lo tenemos aquí en la ciudad. Lo que pasa es que no sea... Digamos que como se han convertido también en, en parques, o también eh, hay hoteles dentro de los huertos... O hay algunos que se han ido perdiendo, pero hay otros que mantienen su estructura agraria. Entonces, como que se ha desvanecido esa idea de realmente eh, su identidad como tal. En 20 años no hemos tenido suficiente tiempo para decirle al turista que lo que está viendo no es el palmeral, no es lo, lo que es, fue declarado patrimonio de la humanidad. Estás un poco sacando los colores a, a, a quienes administran este bien y... universal. No, eso, Ana, digamos que porque, las actuaciones... que, Porque que, que, que, qué? imagen se le ha dado al turista? ¿El realmente, del Huerto del Cura y el del Parque Municipal? Realmente, el Huerto del Cura es una idea que se ha venido desde hace muchos años, desde la llegada de la desis imperatriz y muchos más eh, nombres reconocidos en nuestra historia. Realmente se ha quedado esa imagen y son muchos los turistas que vienen y preguntan: ¿dónde está el palmeral? Y eso creo que lo hemos vivido, tanto ilicitanos, creo que todo el mundo es una, es una experiencia que hemos vivido todos. Entonces. Creo que eso también eh, pone eh, de frente la falta un poco de, de actuación de interpretar. Es decir, mostrarle al turista realmente qué es el Palmeral. Pero hay un museo que se colocó, creo que con buen criterio, y, uh -huh. y esto lo habrás analizado, en el huerto, donde precisamente lo que quiere mostrar es eso, qué Exacto. es el Palmeral. Exactamente. O sea, de las actuaciones que se hicieron en 2004 y 2005, que es la ruta del Palmeral de 2,5 kilómetros junto con, la, con el Museo del Palmeral, fueron una de las. Mmm, que yo en el, en el trabajo considero que son de las mejores actuaciones que se han hecho en el palmeral, puesto que se van a conocer realmente esas tradiciones, eh, digamos el trenzado de la palma blanca, los dátiles, o sea, realmente se muestra. Pero también se han hecho otras actuaciones que a lo mejor están un poco faltas de ese, de ese significado de patrimonio. A lo mejor lo hemos hecho para unir, intentar unir esos huertos, pero les falta un poco de identidad a la hora de hacer esa ruta. Entonces, claro al turista a lo mejor se puede quedar un poco corto. O, por ejemplo, que no haya una visita guiada específica del Palmeral. Porque, claro, el, yo creo que el turista, cuando o nosotros mismos, cuando vamos a otras ciudades, lo que preguntamos es por una visita guiada, que nos cuenten qué es esto. Y, claro, el que no exista una visita guiada específica del Palmeral, creo que también es una de las actuaciones que se podrían hacer un poco fáciles de hacer y que podrían implementarse con un poco de recursos y creo que fácilmente. Pues Ana, eres quizá en estos momentos la que más la que tiene la memoria, y eso que eres joven, tienes 22 años, Justo. Eh, dos añitos cuando el palmeral se convirtió en bien universal. Pues contigo quiero refrescar la memoria de todo lo que se ha hecho en el palmeral desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Has destacado el museo y la ruta, aunque evidentemente has criticado o has reprochado que esa ruta del palmeral esté vacía, eh, no se le muestre con visitas guiadas, por ejemplo, al turista, el significado de ese sistema o de ese ecosistema tan vivo que es el, el palmeral, patrimonio de la humanidad. Pero ¿Qué más actuaciones se han hecho? Por ejemplo, creo recordar, el, en el Museo del Huevo, que decimos, eh, eh, fue lo primero que, que se le dotó de contenido para decir que aquí tenemos el misterio y aquí tenemos el palmeral patrimonio de la humanidad. Exacto, el centro de visitantes, eh, en su momento, se pusieron una serie de placas eh, informativas y también eh, pantallas táctiles para informar a ese visitante que llegaba, para saber todo lo que teníamos aquí en Elche. Actualmente está cerrado por el tema del COVID, ¿no? Pero sí que es verdad que está eh, ubicado en un sitio que es realmente el, el Parque Municipal. El Parque Municipal es un conjunto de huertos que actualmente están eh, dotados de, a nivel de juegos para los niños y tal. Digamos que no se ven esas... esas el Claro, exactamente. El huerto, las características por las cuales han sido UNESCO. Entonces, digamos que le falta esa nos falta esa visión de darle también un poco al turista y decir... Era, o sea, el palmeral era un conjunto de huertos y sigue siendo un, un conjunto de huertos que se pueden cultivar pero con, a lo largo del tiempo se han ido algunos transformando que todo eso le da sentido y historia al palmeral no podemos tampoco dejar a un lado que eh, una serie de huertos han sido eh, transformados no podemos dejarla aparte porque es parte de la historia porque un, un objeto que eh, sigue con una trayectoria tan lar larga de siglos no puede quedarse inamovible Se Entonces podemos entender, entender el contexto del por qué ha llegado hasta este punto. ¿Nos equivocamos al transformar los huertos en parques? Creo que las actuaciones que se hicieron en su momento serían por eh, un motivo. Y creo que no es una equivocación, sino simplemente ahora mismo, teniendo lo que tenemos, es darle un sentido y hacerle entender al visitante por qué están así, por qué no se mantienen todos los huertos que al, al menos han declarado como UNESCO de la forma en la que estaban. Porque realmente cuando se hace la declaración ya estaban la mitad de los huertos así. O sea, ya estaban transformados. Y aún así la UNESCO evidentemente acepta que esos 71 huertos que están declarados, hay algunos que mantienen su identidad agrícola y otros que no. Pero lo sigue reconociendo porque evidentemente es un, es un patrimonio que es vivo. Entonces no se puede evitar el, su trayectoria histórica. Realmente tenemos que eh, aceptar que estos huertos han sido así y se van a mantener así en el tiempo porque eh, volver hacia atrás... Tampoco tendría su sentido. Claro, es mejor claro. mantener los que aún tenemos. Mantener esos que tenemos como forma agrícola. ¿Pero cómo, cómo, cómo están, Ana? Tú has podido inspeccionarlos. Claro, Supongo que Una persona como tú que ha sacado matrícula de honor eh, habrá sido huerto por huerto. Exacto. Eh, ¿Cómo están? Lo que están, hay algunos que sí que mantienen su identidad, pero son muchos los que están descuidados por falta de esa atención, a lo mejor, que venimos diciendo patrimonial. Porque claro, evidentemente las palmeras son naturales, pero las acequias son culturales. Digamos es, es un sistema hidráulico que si no se mantiene se pierde. Y si hemos mantenido hasta estos dos, o sea, desde época, desde el siglo X hasta ahora sus, eh, su funcionamiento, deberíamos mantenerlo porque la acequia mayor y todas sus, eh, todas sus hijuelas y tal mantienen vivo el palmeral. Si no mantenemos eso, es imposible que el palmeral siga vivo. Entonces, falta, eh, está falto de una protección patrimonial y que, bueno, con la nueva ley que se está eh, debatiendo en los cortes valencianes, se intenta eso, proteger el sistema hidráulico que vertebra todo el palmera. Eres partidaria, eh, por lo que estás diciendo, eh, hemos oído en el debate de, en las Cortes Valencianas a muchos colectivos decir que hay que compatibilizar un poco el uso tradicional del huerto Con las atracciones turísticas, con los hoteles, el parque multiaventuras, con hacerlos más atractivos. ¿Eso se puede compatibilizar? Si se hace una gestión realmente responsable y sostenible, cuidada, que realmente estamos manteniendo las identidades del Palmeral, no tiene por qué ser algo incompatible. Pero se tiene que hacer bien, responsablemente y pensando en el futuro. Porque eh, pensar en turismo, mucha gente piensa que es el destrozo o el... Eh, ponerlo como un parque, como algo que es vistoso y que va a perder la identidad si no se cuida bien. El turismo, si es responsable, puede hacer tanto, muy, eh, digamos, beneficiar a nivel patrimonial al turista, a la sociedad y a todos los sectores en general, porque el turismo bebe de muchos sectores y eso está demostrado. Entonces, si se hace responsablemente, se puede hacer. Y estamos a tiempo de hacerlo responsablemente. Exactamente, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Aunque hayan pasado 20 años desde la declaración, seguimos siendo patrimonio de la humanidad. Seguimos siéndolo y creo que debería... O sea, estamos en un punto de inflexión en el cual aún podemos hacer cosas para que se mantengan el tiempo. Porque si seguimos, digamos, esa, eh, esa trayectoria de no cuidar bien nuestro sistema hidráulico o nuestro palmeral, podríamos a lo mejor eh, perder esa, eh, esa marca UNESCO, porque eso es una posibilidad también el hecho de que, no se, de que no se mantengan esos valores identitarios por los cuales el Palmea fue reconocido como patrimonio de la humanidad, se pueden perder. Se puede perder ese reconocimiento y eso sería algo bastante malo, tanto para el Palmea como para la ciudad en general. Entonces, yo creo que necesitamos proteger esto y se pueden hacer actuaciones perfectamente, de forma responsable siempre. Tanto, da igual si es el sector turístico, patrimonial, da igual, pero si se hacen responsablemente, se puede eh, antes de nacer tú, en el 96, ya el equipo de gobierno se marcó como reto comprar todos los huertos. ¿Fue un acierto? Eh, los huertos que han sido declarados patrimonio de la claro. humanidad, que son los huertos históricos. Estamos hablando también de, de todos los huertos, pero ¿tú no haces distinción entre el palmeral del Camp Belch, que no es patrimonio de la humanidad, con los huertos que sí son patrimonio de la humanidad? No hago distinción por el hecho de que realmente históricamente el palmeral no es solo el nuestro de aquí, de, de, digamos el de la ciudad, sino son todos los huertos de palmeras que existen en nuestro municipio. Es cierto que en el primer eh, reconocimiento que se hace en el 98, que se intenta unir el patrimonio de la humanidad con el o sea, el Mystery sí. se intenta reconocer todos los huertos del municipio, pero eh, la UNESCO dice que es mucha cantidad de espacio y no se puede hacer así. Entonces no, se hace no, no le hago yo distinción porque realmente estamos... Eh, hablando de los mismos huertos, simplemente que por cuestiones de protección se eligieron eh, la parte, digamos, inicial, la que estaba rodeada de esa villa musulmana en su momento. Entonces, claro, yo no le hago distinción porque realmente son todos palmerales, pero no podemos abarcarlos todos, eso es evidente. No se puede hacer. No se puede, no se puede. Es, es un todo que hemos heredado, ¿eh? Exacto. ¿Y la marca Oasis del Mediterráneo es la acertada? evidentemente el, el palmeral es un oasis, artificial, pero es un oasis. Realmente esto es parte de la tradición que se ha eh, heredado del norte de África, se ha puesto aquí debido a esas características que tenemos aquí en Elche, que son muy similares a físicamente y geológicamente allí. Entonces, realmente somos un oasis, lo que pasa es que eh, tenemos esa idea idílica de palmeras, el agua. Entonces, claro, si mantenemos esa imagen, pero es que el oasis también es un agrosistema. Entonces, esa falta de interpretación que vengo a lo mejor repitiendo tanto en mi trabajo como a la hora de exponerlo, esa falta de interpretación de mostrarle tanto al turista como al público en general que el oasis artificial no es únicamente las palmeras y el agua. Aquí es todo un, todos unos usos, unas costumbres del agua, de cultivar, de cómo eh, aprovechar al milímetro cada gota de agua. Y eso creo que eh, tanto en el Camdel se sigue manteniendo porque son muchas... Eh, la gente que eh, sigue manteniendo ¿no? esa agricultura y que tan fuerte es para la gastronomía de nuestro municipio que creo que en el palmeral se podría eh, implantar perfectamente porque evidentemente siguen siendo huertos de palmeras No sé si el jurado, tu jurado del TFG te habrá preguntado si, te, si alguna vez eh, consideras o cuál es tu opinión sobre el por qué de momento todavía no se ha aprobado una ley del palmeral No me lo preguntaron en, en el tribunal, pero supongo que, a ver, la legislación eh, es como es y la administración ya sabemos cómo es. Entonces, es complicado, evidentemente. Estamos hablando de un sitio que es patrimonio de la humanidad y, evidentemente, la ley del 86 se había quedado obsoleta debido a que era previa al patrimonio de la humanidad. Y ser reconocido por patrimonio de la humanidad tiene una serie de obligaciones, a, tanto a, la, a nivel administrativo a, y a nivel de protección. Entonces, claro, era necesaria una ley. Que no se haya hecho, yo tampoco sé decirlo no, porque, claro, por supuesto. <risas> evidentemente tengo 22 años, eh, la declaración fue 21, realmente yo he nacido con el patrimonio de la humanidad, entonces no puedo tampoco decir nada al respecto. No, pero hay muchos interrogantes, evidentemente. Uno se pregunta por qué, por qué ha tardado tanto esta ley y que todavía se sigue tramitando, todo hay que decirlo. Ana Irles, has destacado el Museo del Palmeral, el Centro de Interpretación, supongo que la Ruta del Palmeral... Eh, supongo que ha habido muchos, a lo largo de estas dos décadas, muchas act actuaciones importantes en el Palmeral. Pero eh, quizá una de, de las más importantes, evidentemente, es la Ley de Protección del Palmeral, la Ruta del Palmeral, pero ¿qué hay del control de la protección del Palmeral, de las plagas por... ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú o cómo has reflejado en el trabajo esta grave amenaza que hemos tenido del picudo rojo, que no se queda solo en el picudo? Antes tuvimos la cochinilla y ahora tenemos la paisandisia. ¿Cómo, ¿Cómo reflejas tú eh, el tema de las plagas en el estudio? Claro, a ver, realmente, digamos que mi estudio, eh, al ser, o sea, digamos que yo soy sí. graduada en turismo, evidentemente Lógico. tampoco puedo abarcar todos los Lógico. temas que el palmeral leche y tal. Pero sí que hago eh, referencia el hecho de que en 2013, que fue la última contabilización de palmeras, se quedaron en 69.000 aquí de palmeras en lo que es el, el, los huertos protegidos. O sea, hemos perdido muchos ejemplares. Sí, de, bueno, debido al peligro rojo y las eh, las estadísticas eh, son evidentes. O sea, el, la estación Phoenix lo hizo en su momento y yo he estado revisando esos eh, esos documentos y en 2013 tenemos 69.000. No sé ahora. ¿Cuántos hay? Porque esa contabilización que se hace de palmeras, eh, evidentemente es muy difícil, porque claro, es, es contarla con una serie de, de tecnologías y tal. Entonces, claro, eh, desde creo que era el 97 no se hacía una contabilización y tras el picudo rojo se hizo. No sé ahora cómo, si hemos perdido, si hemos ganado, que también puede ser porque se implantan muchas palmeras también. ¿Sí? Entonces, eh, no sé cómo está uh -huh. el tema ahora por, por debido a la falta de documentos. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ahora con el TFG? ¿Vas a publicar? Exacto, o sea, mi intención al ser, bueno, eh, todos, varios de mis profesores me han animado a que siga investigando, ya no solo en el Palmeral, sino a nivel de turismo cultural, que es la parte que a mí, digamos, me, me gusta más, ¿no? Y, claro, evidentemente al obtener por una, unanimidad el 10 y eh, propuesta matrícula de honor, que finalmente me la han concedido, eh, me han animado a que, evidentemente, publique para que el público en general pueda leerlo. Quien esté interesado en saber eh, ese análisis que he hecho eh, sobre el Palmeral a nivel turístico, pero también a nivel patrimonial, porque no podemos olvidar que el turismo cultural está ligado fuertemente con, con el patrimonio. Entonces. Pues lo que has dicho, Ana, eh, el titular es que no hay que perder la identidad Exacto. del palmeral y citano a la hora de venderlo al turista que uh -huh. venga. Eh, es muy importante y para ello hay que conservar los huertos o hay que divulgar los huertos como son, como los hemos heredado, que es un agrosistema no un jardín. Exacto. Que, que quizá lo, lo perdimos de vista antes de la declaración y ahora no lo podemos perder de vista, como no tenemos ley de protección ni plan de uso y gestión, pues evidentemente ahora se intentarán recuperar muchos espacios eh, que se utilizan de aparcamiento en superficie mm. como huertos de palmeras. ¿El futuro es esperanzador, Ana? Yo creo que sí. O sea, a ver, realmente eh, teniendo la situación en la que estamos, de que estamos... Apunto y espero y deseo que la ley se, se pueda llevar a cabo. Creo que con la ley nos va a ayudar mucho a la hora de, so, de gestionar qué se hace en los huertos, que eso es muy importante porque, claro, eh, a la hora también de hacer actuaciones turísticas, se va a legislar realmente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede implementar, porque, claro, eh, el turismo, evidentemente... Tú no puedes llevar eh, al turista por un huerto en donde no hayan caminos, pero esos caminos se pueden adaptar para que no sean solo cementos, sino que sean caminos de tierra, pero que estén bien hechos. O sea, digamos que esa responsabilidad y esa gestión, planificación responsable, creo que con la ley eh, podemos llegarlo y creo que el futuro puede ser bueno. ¿Has hecho encuestas de cuánto, del efecto UNESCO que tuvimos, que ha tenido.? Eh... El Palmeral, hemos no, tenido muchas visitas No he hecho encuestas como tal únicamente he revisado las estadísticas eh, digamos comparando el número de turistas que llegaban antes del, de lo que es el reconocimiento y después, Y evidentemente nuestro, o sea, esa marca UNESCO que recibimos tanto por el misterio como el Palmeral fue un, un boom turístico porque fueron muchos los turistas que llegaron eh, Yo como tal no he hecho encuestas pero sí que he leído otros investigadores uh -huh. que, eh, bueno, y expertos en el Palmeral que sí que han hecho una serie de encuestas y, y evidentemente o sea el sector turístico se lanza a partir de, de la marca Unesco y es importante porque eh, cuando tuvimos la declaración del Misterio del Palmeral vino la dama del Che en 2006 sí. y ahora estamos escuchando al alcalde decir que en 2022 ¿Es importante eh, lo que están diciendo los políticos de que la dama de Elche también puede ser un revulsivo turístico? Eh, a ver, lo que no hay, o sea, no se puede olvidar que nuestras tres identidades son el palmeral, el misterio y la dama. Aunque la dama eh, es realmente nuestra, es parte de, de Elche y eso no se puede evitar, esas tres identidades para nosotros son eh, a nivel también identidad como Elche, pero también a nivel turístico son como tener esos... Tres eh, objetos patrimoniales eh, en un mismo lugar aquí en Elche y que ese año, a lo mejor 2022, si se hace tener al Palmeral el Misteri y la Dama, porque recordemos que el Misteri este año creo que tampoco se va a poder realizar, creo que si en 2022 conseguimos traer a la Dama, que se haga el Misteri y hacer una buena actuación para ese, o que la ley misma de, de protección del Palmeral se haga a cabo, creo que va a ser un buen año para Elche ya no solo a nivel turístico sino a nivel en general creo que va a ser un buen año si se consigue porque la triada de esa identidad atrae tanto a turistas como a la sociedad en general y es algo que necesita el sector turístico evidentemente o sea, estamos en una situación que eh, con todo el tema del de COVID realmente el turismo está estancado pero sabemos que se mueve porque el turismo es algo vivo la gente quiere viajar quiere disfrutar quiere conocer nuevos sitios entonces el hecho de que, esa, de que la dama vuelva atrae a gente que a lo mejor no, hay, no pudo verlo en 2006, porque, o no había nacido porque no pudo venir en ese momento, y traiga gente aquí a Elche. Entonces, realmente es un impulso turístico, y eso es una realidad. Y el turismo congresual también es un hito para esta ciudad. Ana, Exacto. es que a, tú ya, estar, ya eres graduada en turismo. Exacto. Eh, ¿Para qué os forman eh, esta carrera de turismo? ¿Para qué os forman? ¿Para bueno... Que... Para qué servís? Para ser gestores turísticos de cualquier institución pública o privada. Realmente el grado de turismo en Turismo en Alicante nos forma un poco en, di, en diversos aspectos, puesto que el turismo no es únicamente turismo cultural, sino también para la parte de sectores de hoteles, agencias de viajes y gestores. Entonces, digamos que el grado en Turismo a nosotros nos ofrece como unas pequeñas pinceladas de todo lo que podríamos llegar a ser y después eh, especializándonos con el máster. Eh, ya poder llegar a ser, digamos, directores o gestores de turismo, o eh, directores de hoteles, o sea, ya nosotros, digamos, que elegimos esa rama dentro del turismo donde podemos ir, entonces, digamos, que el grado es, a nivel general, nos da un poquito de todo. ¿Qué máster es el que vas a elegir? Turismo cultural. Lógico, tu pasión, Lógico sí. tu pasión. Y no es casualidad que hayas nacido en una ciudad donde tiene tres patrimonios de la humanidad y la dama del Che. Sí, y es muy importante también eh, que el ayuntamiento eh, realice un plan estratégico de turismo, que ya lo han empezado. Uh -huh. Pero esto de Visit Elche, ¿cómo, ¿cómo ves tú este organismo? ¿Lo has visto? Porque claro, has tenido que estudiarlo. ¿Lo has visto que ha tenido épocas mejores, épocas peores? ¿En qué momento está atravesando Visitelche? A ver, ahora mismo yo creo que eh, la, lo que es Visitelche como tal eh, hace un buen uso de, tanto a nivel turístico, puesto que se digamos todas las eh, rutas turísticas que se ofrecen para el Palmeral y para otros lugares, creo que se ofrecen de forma adecuada. Así que es cierto que eh, la ruta del Palmeral de, 2005, de 2004 con, junto con el Museo del Palmeral fueron unas muy buenas actuaciones. Entonces, claro, eh, no hay que dejar de lado que eh, Visitel es un ente gestor autónomo. O sea, eh, sí. realmente quien esté dentro es quien gestiona. Sí. Entonces, claro, eh, Evidentemente a lo mejor le falta eh, algo más de visión responsable del turismo y que ayude también a la administración de, de decirle mira, podemos hacer esto, pero de forma responsable. Creo que a lo mejor le falta eso, un poco de, no idea, pero sino buscar nuevas, mirar un poco más allá de la simple hacer una ruta, que es lo que todos asociamos al turismo, ¿no? de hacer una ruta. Creo que ahora eh, el turismo se está abriendo con las nuevas tecnologías se está abriendo mucho, entonces creo que se pueden hacer cosas muy bonitas y muy chulas aquí en el Palmeral. Y más con gente como tú, que <ríe> apasiona la cultura y el turismo. Ana Irles, un placer conocerte, bueno, y no tú. solo te voy a dar la enhorabuena a ti, sino también a tu familia, gracias. por la parte que les toca. Gracias, <ríe> Ana. gracias. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 ¿Estás buscando la mejor atención para el cuidado de tus mayores? ¿Crees que merecen la máxima atención y cariño? En Multiservicios Mamaju queremos brindarles el mejor servicio. Porque somos personas ayudando a personas. Nos complace ayudarte cuando más lo necesitas. Llámanos al 688-793-345. Multiservicios Mamaju. Cuestión de confianza. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 7, 9, 15, la Glorieta con Rosmar y Alonso Quedan tres minutos para llegar a las 12 del mediodía y antes de continuar con la siguiente entrevista vamos con la FMD musical porque ayer cumplió años la joven cantante Aitana Ocaña que al igual que Alba Reche, se convirtió en, en una cantante popular tras eh, su paso por Operación Triunfo Sus canciones Y sus historias del corazón parece que importan mucho a sus seguidores, pues como su canción tiene intención de quedarse. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver.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 Vas a quederte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte a nuestra Ya me a estar sigo esperando a que llegue el día en Ik siempre lo supe y no dejé nada, que cierta y no dejé nada. Dirá la gente que yo estoy loca si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Ik wilde je olvidar. Tu voz. Que te perdí, yo iré a buscarte. Yo sé que no podré dormir hasta encontrarte. Te prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Basta! 101.4 Teleelch Radio Marca. En La Llave.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 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan cuatro minutos de las doce del mediodía y seguimos hablando del palmeral porque la Asociación de Palmereros de Elche ha presentado varias... Eh, propuestas a los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana. Algunas de ellas han pasado los filtros, otras no. Tenemos entendido que, por ejemplo, registraron eh, propuestas como el llevar a cabo un censo de palmeras datileras de, de calidad o campañas de promoción del consumo del dátil cultivado aquí y no fuera, o llevar la cultura del palmeral a los centros educativos, así como certificar la cuerda de palmero. Pues queremos saber de estas propuestas cuáles se han quedado en el camino y cuáles siguen adelante porque necesitan del apoyo de los ciudadanos para que la Generalitat Valenciana los incluya en sus presupuestos participativos de 2022. Para hablar de esto tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Palmereros de Elche, Vicente Campos, a quien damos la bienvenida. Hola, muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días, Rosmare. Eh, ¿Nos puedes hablar en qué, en qué situación se encuentran las propuestas de Appel, eh a los presupuestos participativos? Fueron cuatro, ¿no?, las presentadas. ¿Cuáles son las que se han quedado en el camino? Pues sí, mira, eh, de las cuatro que presentamos, que las has nombrado tú, tanto como hacer el censo de las palmeras, como hacer una campaña para que no se consumiera más cantidad de latines Esas no pasaron un primer filtro, no, no nos dijeron muy bien el porqué, no sabemos cuál es el criterio, pero bueno, que no entraban dentro de los presupuestos. También sabemos que bueno, pues a más gente le, le pasó algo, algo parecido. Y las que sí que pasaron eh, fue la certificación de la cuerda de palmerero y el llevar a las aulas eh, la cultura del palmeral. Bien, eso fue un primer filtro. Luego lo que, lo que nos pedían, eh, era que hubiera más gente que eh, se lo, lo pedían a todas las propuestas, que avalara, que dijera que sí, que estaba de acuerdo con esas propuestas. En nuestro caso necesitábamos 300 personas que avalaran esas, cada una de, de las propuestas, el plazo era hasta ayer y bueno, lo, lo conseguimos. Conseguimos que 300 personas eh, estuvieran de acuerdo con nuestras propuestas. Parecería una cosa sencilla, lo que pasa es que el sistema de de validar eh, ese aval era bastante complejo. De hecho, mucha gente se echaba para atrás y se echaba atrás porque a la, a la media hora de intentarlo pues ya desistía. Pero bueno, pues a base de hacer campaña lo, lo hemos conseguido y pues, estamos vamos, bastante contentos. Pues enhorabuena. Vamos a hablar de esas dos propuestas que siguen adelante. Certificar la cuerda de palmerero. ¿Por qué? Porque ustedes consideran que es una propuesta de presupuestos participativos y no es algo que ya debería haberse homologado, esa cuerda de palmerero. Sí, ojalá se hubiera homologado. Te explico. Hoy por hoy, con las leyes que hay, es imposible homologarlo. Esto es una batalla muy a largo plazo, pero sí que pedimos, por lo menos, que se certifique que la cuerda de palmerero en sí es segura y resistente. Luego, homologarlo sería otro paso. Ya te digo que con las leyes actuales es más que imposible. Pero bueno, eh, la primera fase sería certificar que la cuerda de palmera realmente es segura, que lo es. Y luego un siguiente paso sería la homologación, que a lo mejor hay, habría que cambiar las leyes de, fíjate, de homologación para, para que una cosa que es tradicional, uno de, las, de los patrimonios que tenemos en Elche, es, el, es la cultura de, del palmerero, la cultura que ha ido de, desarrollando la propia palmera. Digamos que la palmera, conforme ha ido, es una planta que al crecer, pues se ha creado un oficio en sí mismo, que es el del palmerero. Pues vale, pues esa esa cultura ha desarrollado sobre todo un trenzado de, de la cuerda eh, tradicional y histórico. Bien, es, ese trenzado ha ido evolucionando, sobre todo las materias primas, antes eran de esparto, a las de lino con una armadura de hierro por dentro, que le da más rigidez y seguridad. Y es una cosa que los es, es la herramienta que los palmeros mejor tenemos para subir, Y encima es nuestra propia cultura. Bien, pues eso hoy por hoy, con las leyes actuales, pues es, es inviable. Nosotros pensamos que, bueno, pues, que las leyes están para el servicio de, del hombre y pues, en un momento dado pues, tendríamos que pedir que esas leyes cambien. Y el primer paso es certificar que, bueno, que esa herramienta realmente es válida y que es segura. Vale. Por eso pedíamos el, uh -huh. el, la certificación. Por lo que has dicho, hay dos diferencias: certificar el oficio de palmerero. Pero eso ya estaba reconocido, ¿no, Vicente? Eh, vamos a ver, por uno está reconocido el oficio, ¿vale? El oficio ya existe. El, eh, en un futuro tendremos formación de palmerero. Es, eso es un proceso que, que está bastante bien encaminado. Es cuestión de tiempo, igual un par de años. El problema que tenemos es que con las leyes de ciudad y higiene no lo podemos desarrollar. Es como si, vale, eh, tú eres peatón, pero no puedes circular por la calle te reconocemos que eres un peatón realmente el, te digo, el 90% de las palmeras que estamos haciendo hoy en día, los palmereros pues están fuera de, de la legalidad, allí donde tiene acceso una plataforma, pues tiene prioridad la plataforma eso iría en contra de, de toda la cultura y lo que es el oficio, de hecho en Elche las palmeras que se hacen fuera de, de lo que son los huertos, se hacen o bueno, hacen un poco ahí el Paripé o a veces lo hacen con plataforma y otra vez en, no. Eso sería una. Y, y la otra es que la herramienta básica nuestra tradicional y con la que más cómodo trabajamos y más seguro, que es la cuerda, pues tampoco es, sería la, la herramienta adecuada dentro de la, de la legislación. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Si nosotros tenemos una palmera en, en la finca de, eh, agrícola, en una finca de campo, en un chalet, si llamamos a un palmerero para que nos la pude, ¿estamos llamando a alguien ilegal o, o qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que cuando llamas a alguien, el responsable de la seguridad es esa, pers es esa persona que accede al, al sitio y esa persona decide cómo, cómo trabajar si esa persona se agarra a la ley, por ejemplo, si, si vas a un jardín donde el suelo no es firme, que en teoría una plataforma, pues el suelo no está firme, podría voltear y demás, pues el palmerero, pues, digamos que el palmerero para sí mismo sí que cumple la ley. Esa misma palmera si al año siguiente el dueño asfalta el terreno, pues ya si el palmerero se coge a normativa, tendría que ir con una plataforma. Eso incrementaría el precio. Del, del trabajo y sobre todo iría, iría en contra del de nuevo oficio tradicional que vale. tenemos aquí en Elche, de nuestro propio patrimonio, que es el, el palmerero. Que son situaciones, vamos, increíbles. ¿Y esto no lo soluciona sí. la nueva ley de protección del palmeral? La nueva ley del, de protección del palmeral es una gran ayuda. Eh, lo que nos hace, lo que nos dice es que la ley del, del palmeral es que ya somos BIC, el oficio en sí. Es un bien de interés cultural y eso pensamos que es una buena plataforma para luego ir a Europa a decir: oye, que tenemos un BIC, tenemos un bien cultural y hay normativas de seguridad que, que erosionan este, este BIC. Lo que pedimos es un anexo a la ley de seguridad que sea compatible con el desarrollo de con la pervivencia del, del oficio de palmerero. Digamos que eso es un siguiente claro. paso que queremos dar cuando ya tengamos el BIC, cuando se apruebe la ley. Que ganas tenemos. Entonces, la propuesta de los presupuestos participativos, el Gobierno Valencia, ¿qué puede hacer? Pues nos puede ayudar a certificar la cuerda, eso ya es un, es un paso. ¿Certificar la cuerda es homologar la cuerda? Homologar bueno. sería un siguiente paso. Un siguiente paso, ya primero digo, hay que reconocerla, porque... ¿no? Es decir, claro, primero hay que reconocerla como, como que, herramienta. Que, Existe una herramienta que ya de por sí es segura, yeah. luego cuando quieras homologarla eso es te, chocas, mira, te chocas con leyes que te dicen que la cuerda necesita un proceso industrial. Cuando la cuerda de palmero la hacemos eh, nosotros mismos, es un trenzado que la industria de por sí no la puede hacer, se tiene que hacer a mano. Son cinco cabos distintos, mm -hmm. entonces tenemos que poner en valor esa, esa tradición. De hecho, una de las cosas que queremos impulsar ya te lo digo a ti, Elche podría optar a un cuarto, cuarto patrimonio de la humanidad porque ya existen varias ciudades que la UNESCO ha reconocido que la cultura que genera los oasis es un patrimonio en sí mismo entonces resu le resultaría muy fácil a Elche eh, pedir que se le incluyera dentro de ese patrimonio UNESCO que es eh, reconocer que la cultura que crea en el, el, el oasis tanto el sistema de riego como el, los oficios, tanto de, en, en nuestro caso de Elche, sería el oficio de palmerero, y sobre todo el, el, lo que es el trenzado de la palma blanca, pues esos patrimonios. Pero eso es patrimonio. sería pensaba, una gran ayuda pensaba, para decir, bueno, pues Ya, pero pensaba que el oficio sí. de palmerero, el sistema del riego hidráulico, todo eso, ¿está ya declarado patrimonio de la humanidad con el palmeral histórico? Sí, está declarado eh, lo que es el palmeral y el... Y el y el riego el riego está así es uh -huh. eh, lo que no está declarado como patrimonio en el caso de Elche es la cultura es, digamos sería el el hecho el oficio de real el mantenimiento de huertos y todo lo que generan los huertos tanto el oficio de palmerero como la tradición de la palma blanca eso no está no está reconocido sí que está reconocido en la ley del palmerar como un BIC, como un bien de interés cultural pero eso uh -huh. está estaría fuera de la Unesco Yo te digo, hay ciudades que, que han, han optado a, a que esa cultura esté dentro de la UNESCO, se la ha reconocido la UNESCO, pero son ciudades muy concretas donde Elche, le costa, pensamos que le costaría un poco adherirse a ese reconocimiento pues con las pecu peculiaridades de Elche pues evidentemente vemos cómo ustedes siguen todavía batallando en que se considere sí. el oficio de palmerero con pues con todas las garantías de seguridad y, y no y se mantengan como están ahora bordeando esa legalidad eh, Vicente pero también eh, eh, eh, ha salido adelante otra propuesta para los presupuestos participativos de la dignidad y es llevar la cultura que está usted pues, enumerando a los centros educativos. ¿Por qué? ¿Qué quieren conseguir con ello? Pues, mira, queremos conseguir eh, que hay mucho desconocimiento a nivel de ciudadanía. Todo el mundo sabe que Elche es la ciudad de las palmeras, pero no sabemos de, de, cuál es el origen de, de las palmeras. No sabemos identificar, te hablo de, de la mayoría de ciudadanos, de los niños, eh, si una palmera es macho, si es una, una palmera es hembra. No, no se tiene conocimiento de que existen palmeras machos y palmeras hembra. Digamos que hay mucho desconocimiento y nosotros pensamos que un patrimonio que no se conoce, luego es muy difícil cuidarlo. y Sobre todo cuando se conoce es, es más fácil identificarse con él y ver qué necesidades tiene. El, por eso el llevar la cultura, el, lo que es la historia, la, la realidad del palmeral, a los centros educativos. ¿eh? Pensamos que se pueden hacer proyectos que bien transversalmente o bien telemáticamente Vamos, lo vemos como una necesidad que tiene él, que uh -huh. no está cubierta. ¿Y ahora qué queda? Porque habéis pasado esta, esta fase de 300 firmas, 300 avales, y ahora qué, qué os queda por hacer? ¿Qué, qué tiene... Sí, queda, queda otra fase, esto es un proceso muy largo, queda otra fase que es el 14 de abril, eh, perdón, 14 de abril, 14 de septiembre. Uh -huh creo eh no no me hagas mucho caso con las fechas pero bueno en septiembre, en septiembre. Sí. Eh, va a haber una votación previamente eh, la Generalitat habrá habrá dicho los lo que vale cada cosa habrá habrá puesto un presupuesto y la gente la ciudadanía podrá elegir qué preferencias tiene entre todas las propuestas que han pasado con que tienen los los avales, eso será otro otro paso, y haremos campañas queremos contratar contigo para para que Muy nos hagas campaña y nos ayudes a transmitir esa, esa realidad. Sí, porque no sois el único colectivo, son muchos los colectivos que han propuesto al Gobierno valenciano incluirse en esos presupuestos participativos. Ya sabemos lo que son los presupuestos participativos, porque el Ayuntamiento de Elche los ha llevado en marcha excepto uh -huh. el pasado año que debido al COVID los suprimió, pero han anunciado que se retomarán en 2022. Uh -huh. Eh, Vicente Campos, ustedes también como colectivo participaron en, esa, en ese debate que hubo de las Cortes en el Esparso Valencianes previo al debate de la aprobación definitiva de la ley del palmeral. ¿Ustedes qué pidieron a, los, a nuestros representantes políticos que incluyan en esa ley, además de reconocer el oficio de palmerero? Sí, pues mira, lo que pedimos, creo que no nos han hecho mucho caso, pero bueno, <risa> lo intentamos. El, sobre todo lo que pedimos fue un, patrimonio, un patro, patronato que fuera más fuerte a la hora de poder tener capacidad de darle vida al, a, a los huertos de palmera. Tenemos un patrimonio de la humanidad, que sobre todo es patrimonio, el reconocimiento del patrimonio es al sistema agrícola que, es, que pervive durante muchos siglos, Y realmente lo que perviven son las palmeras, que las mantenemos, eso sí, menos mal, pero lo que es el sistema agrícola es inexistente, o sea, en los huertos de palmeras, sobre todo en la zona UNESCO o el mantenimiento de, de municipal, pues en su mayoría están las parcelas vacías, donde no hay jardines, pues prácticamente lo que es agricultura es cero. Inclusive el aprovechamiento de, de las propias palmeras, lo que es el aprovechamiento del dátil, pues también es cero. Eh, las palmeras que se encabruchan en la zona de UNESCO también es cero. Y nosotros pensábamos que se necesita un patrimonio bien fuerte para que haga gestiones para intentar revertir esa situación, que los palmerales sean un sitio vivo, donde haya agricultura. Y donde pueda intentar por lo menos volver a que hubiera una rentabilidad económica dentro del sistema agrario que hoy por hoy pues, pues podemos decir que, que no está, que pervive la apariencia, pero la realidad es, es que no, no hay, no podemos decir que hay agricultura en. En, pues a los huertos, vamos. El propietario mayoritario de esos huertos históricos es el Ayuntamiento. En sus manos está que vuelva, que vuelva ese sistema agrícola a su interior y que no quede como están en, en estos momentos. Acabamos de entrevistar precisamente... ...a la joven Ana Irles que acaba de terminar un trabajo de grado con matrícula de honor... ...en el que analiza el efecto UNESCO y está poniendo en valor lo que usted está diciendo... ...que los huertos pues, no deben perder su identidad por las cuales fueron declarados Patrimonio de la Humanidad... ...y es su sistema eh, agrario. Pero al margen de esta reivindicación, Vicente, usted es palmerero, eh, representa a los palmereros... Eh, ...que siguen subiendo a la palmera con o sin cuerda... Y siguen ustedes también siendo testigos de cómo está el palmeral en estos momentos. Hemos, vimos hace unas semanas cómo cayó una palmera en la plaza de La Glorieta. Vimos otra, otra palmera caer, dijeron que no por picudo. La de la Glorieta cayó por picudo, la de la Circunvalación Sur cayó por otra cuestión. ¿Qué le está pasando al palmeral? ¿Cómo, cómo está en estos momentos su estado de salud, Vicente? Bueno, esto es según el enfoque que quieras tener. Por lo menos las palmeras están. Eh, podría mejorar, podría mejorar mucho. El picudo, bueno, es muy, muy alarmante que haya una palmera afectada de picudo, nada más y nada menos que en la, en la glorieta, pero no deja de ser, bueno, el picudo es una plaga que de alguna manera está establecida y no deja de ser de, relativamente normal. Es una plaga que está establecida, pero que ahora mismo no... no ...no tiene capacidad de, de acabar con, con el palmeral... ...como en, en su momento las saltaron las abertas. Luego del, del cuidado, ahora mismo... Eh, si, ...si miramos objetivamente el palmeral... ...lo que más necesitaría sería agua... ...en mejores condiciones. Tenemos el sistema de, de riego... ...que sí que en parte es, es, es un ESCO... ...que, que, bueno, que, pues que de, deja mucho que desear. Te digo, por ejemplo hay una acequia, que se llama la acequia del desvío, que bordea el pantano. Esa acequia está inutilizada desde los años 80, no se ha arreglado. Y esa acequia lo que hacía era, se sabe, que cuando el agua del río no entraba al pantano, el pantano lo que hacía era hacer esa agua todavía más salobre. Pues simplemente arreglando esa acequia conseguiríamos que, que el agua con la que se riega el palmeral histórico fuera menos salobre y eso a las palmeras sí que les encantaría de hecho hay muchas palmeras que las que las raíces que tienen son muy pocas porque la, la sal afecta demasiado a al sistema al sistema de raíces al sistema radicular simplemente mejorando eso mejoraríamos mucho nuestro palmeral aparte del mantenimiento de volver a que sea agrícola y demás pero si hablamos de las palmeras palmeras en concreto eh, sería volver a tener una calidad de agua un poco mejor sí. El, el tema de, del trasvase a, a las palmeras no le afectan aunque hay algunos, creo algunos huertos que como no ha llegado ni siquiera la acequia marchena ni la acequia mayor del pantano que siempre ha sido su columna vertebral, al no llegar al destrozarse, al, al suprimirse, creo que se está regando con agua del trasvase pero el, el hecho de que venga, que quieran finiquitar el trasvase y que venga agua desalada, ¿el agua desalada es buena para las palmeras? Pregunto Sí, bueno, eh, la palmera es una planta que le encanta el agua y, y, y tolera es de las plantas que mejor toleran la sal o las peores aguas. De todas maneras, claro, cuando mejor sea ese agua, pues, pues más azúcar, más dulce. El agua de trabase sería un lujo, que yo creo que no nos podemos permitir. Lo, eh, está la posibilidad también de regar con río de levante. Agua desalada, pues sí, pero sería muy caro. Y luego está también aprovechar el agua de, de la depuradora. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es una opinión personal, quitarle el agua de la depuradora sería quitarle, sobre todo, a, a los agricultores esa agua que no, que no les sobra. Uh -huh. eh, personalmente, yo creo que, que tradicionalmente, o sea, el palmeral ha nacido porque teníamos un río y salobre y había pocos cultivos que aguantaran esa sal, Esa calidad de agua, lo que pasa ya te digo, podríamos mejorar esa calidad haciendo que no pasara por el pantano y que, y volver a recuperar el canal del desvío. Yo sí. personalmente eh, pienso uh -huh. que se podría recuperar eso. Y luego si hay un cultivo, sobre todo que la materia orgánica que genera el palmeral se quede en el palmeral, eso ayudaría mucho a, a tolerar la sal, y a que las palmeras estuvieran mucho, mucho más sanas. No se les ha admitido esa propuesta de realizar una campaña de promoción del consumo del dátil, pero al margen de ello... Eh... ¿Están ustedes en contacto con el ayuntamiento para que les promocionen campañas de consumo del dátil de aquí, cultivado aquí no el que se importa? ¿Están también ustedes preocupados por lo que va a pasar después del cierre del Instituto Tecnológico de la Palmera? Ya que la empresa adjudicataria, no sé si, si al final podrá presentar alguna memoria que convenza al equipo de gobierno de, ...de estar cumpliendo el pliego de condiciones... ...y que por eso no, no se va a rescindir su contrato... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ven ustedes este, este asunto? A ver, porque has tocado varios temas... Eh, ...en su momento se cerró la estación Fénix... ...que fue una lástima... ...teníamos un centro a nivel internacional... ...que era, era un referente... ...a nivel internacional con, el, con la investigación de La Palmera... ...se cerró eso... ...luego se dijo que se abría el Instituto de La Palmera... ...bien... Vale, pero si hubiera habido un Instituto de la Palmera funcionando, realmente no, no ha hecho nada. Eh, recibimos de Europa dos millones y medio en subvención para equiparnos los laboratorios que están muy bien equipados, pero el problema es que no se ha hecho nada. O sea, se dio una concesión a una empresa que al final no ha desarrollado nada en el Instituto de la Palmera. Pues pensamos, lo que realmente pensamos es que Elche es Necesita, ya no el sino el Palmedal, necesita un centro de investigación. Hay muchas cosas para, para investigar y de, desarrollar en torno a la Palmera, es que era mucho por hacer. Entonces, o bien el Instituto de la Palmera, o bien resucitar la Estación Fénix, o bien, eh, eh, a ver, ahora no me acuerdo el nombre, eh, lo de Valencia el, el IVIA, de, de Valencia, el Instituto de Investigación IVIA, que venga, Agraria. Uh -huh. Que haya una delegación en Elche o bien vía Universidad Miguel Hernández, nosotros pensamos que sí que tiene que ver algo específico que desarrolle la, la, investigación, la investigación en torno a la pues, palmera. Hay muchas vías para, para desarrollar. Pues, Vicente Campos, no hay más tiempo para más. Eh, dejaremos el tema del dátil de su industria para más adelante, de la plantación in vitro. Eh, eso será para otro programa. Ahora, eh, todo... Pues eh, Todos estamos pendientes de esa segunda votación que se da en el mes de septiembre porque no solo las de Apelch, las propuestas de Apelch eh, han pasado, sino que también tenemos otras propuestas como la de la plataforma Vol en Palmeral que quieren una, conectar los huertos de palmeras con nuestros espacios naturales, esa charxa verde o esa ruta verde eh, que quieren poner en marcha también con estos presupuestos participativos de la Generalitat. Les agradecemos que hayan... Pues incluido sus propuestas, y ya saben que en septiembre vuelven otra vez a votarse. Sí. Vicente Campos, presidente de la Asociación de Palmereros de Elche, muchas gracias. A ti María, ya una frase solo. Agradecer mucho a la gente que nos ha avalado los, nuestras propuestas. Muchas gracias. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com Una última hora, por fin fueron encontrados los más buscados y han sido localizados en...